En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Todos estamos viviendo algo que jamás pensábamos que iba a pasar. Tú que nos escuchas y nosotros que os hablamos pensaríamos que es falso lo que está ocurriendo. Pero nada de lo que hagamos puede cambiar la realidad. Estamos luchando contra un enemigo que no es humano pero eso precisamente es lo que tiene que unirnos somos humanos, los colores ni las ideas nos van a unir pero eso sí, no creamos bulos no alimentemos el miedo, ya tenemos suficiente y nadie tiene la verdad algunos fallan, pero todos quieren y queremos acertar la gente es buena, tú lo eres todos lo somos, hablando de verdades algo sabemos de historia cuando se profundiza En la historia del mundo hay, en el siglo, XXI, en el siglo XX, perdón, dos guerras mundiales. La primera y la segunda. Y cuando se profundiza en la historia de España, hay una guerra, la civil. Los tres enfrentamientos tuvieron un denominador común. Gente que no quería y no tenía mala intención, estaban alimentando, sin querer, el odio a terceros. Y no repitamos eso, por favor. Esto es en La Rosa de los Vientos y comienza aquí con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Silvia Casasola. En la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Saludos entre Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que está desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comenzamos, estaremos hasta las 4 de la madrugada, nuestro horario habitual, los a por la noche en este encierro. Queremos contribuir a hacer vuestra vida algo mejor. Es lo que sabemos hacer este programa, la radio, nuestra fórmula mágica es esta. Un encierro que como parecía que estaba previsto, hoy el presidente decidió prorrogar 15 días más. Habrá más prórrogas, pero algo nos dice que el confinamiento llegará a finales de abril. El final del confinamiento llegará a finales de abril y entraremos en otra fase. Es un deseo, pero ojalá se cumpla ese deseo. La cifra de víctimas ha bajado hoy, aunque es muy difícil de asumir. Más de 800 víctimas. Lo que parece que se ha contenido es el número de contagios e ingresos en la UFI. Es un nuevo esfuerzo, este de 15 días, que una vez más volveremos a ganar, que estamos ya ganando. Este triunfo será el más difícil de nuestras vidas, pero esta partida la vamos a ganar. Y una etiqueta tenemos en el programa Almohadillas Rosavientos, Almohadillas Rosavientos. Os contamos las cosas que tenemos preparadas para hoy en unos minutos vais a escuchar a una de las más importantes autoras y novelistas de nuestro país Dolores Redondo en la rosa de los vientos está esta noche con nosotros Dolores Redondo la autora de la trilogía del Batán Y con el investigador y estudioso David Zurdo hablamos en de investigaciones científicas ante lo paranormal. Es una persona que sabe mucho, pero mucho, y lo sabe con la seriedad por delante. Y también tendremos hoy, con Fernando Rueda, materia reservada. Conoceremos junto a él los orígenes de la caja de los servicios secretos rusos. Y también vamos a saber esta noche algo más entre el panorama geoestratégico tras lo que está pasando en el mundo. Da la sensación de que el nuevo equilibrio de fuerzas se va a decantar del lado de China. Y lo vamos a contar en la cara B con Iván Jiménez. Y Mundo Bizarro también esta noche. Protagonista, Estambul. En Turquía, que está haciendo algo que no merece calificación alguna. Pero esa actitud no se puede comparar y no se puede ocultar con una historia verdaderamente asombrosa, la de Estambul, que nos contará Ana María Vázquez Hoy. Y tendremos Eureka con Mado Martínez y, por supuesto, Callejón con José Manuel Esquivano y Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Y hoy también hemos sabido de la pérdida de una de las personas más importantes de la historia cultural de España. Hace tres años sufrió un infarto cerebral. Apenas hemos sabido de él desde entonces hasta hoy que se ha conocido la muerte de este hombre. Que escuchamos? De Luis Eduardo Aute. A por el mar, promesa y semilla de libertad. A por el mar. A por el mar, a por la libertad. Eh, nos cantaba y cantaba en esta canción alguien que se ha ido hoy, Luis Eduardo Auce, a los 76 años. Se adivina, a por el mar. Y por supuesto, esta noche también vamos a tener concurso. Personaje oculto de esta noche. Pistas eh, que nos ofrece que nos cuente a Silvia Casasola. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te encuentras? Bien. Porque estamos aquí los de la resistencia. Sí. Claro, los rebeldes. Los que intentamos mantener esto, no sé, con ánimo, con... Con mucha dignidad y dando muchísimo cariño a todos, todos, todos, todos los que se encuentran en casa y por circunstancias pues eh, no pueden prácticamente salir y sobre todo a los que se encuentran solos. pared sí. Porque eso es lo que estamos haciendo, resistir, resistir y combatir al bicho. ¡Qué bicho malo es! Es que eso, es muy malo, pues sí, muy malo. eh. Sí, sí. El COVID, mira que tiene un nombre así gracioso, COVID. Pues no, no le queremos para nada. Ni no, 19, no. ni 20, ni 21. Está cambiando la vida. No le queremos para nada. Está cambiando la historia de la humanidad. Año 2020 es un año para la historia. Lo que estamos viviendo es una trágica historia, pero la estamos viviendo. Y la vamos a contar. Y vamos a contar cómo nosotros vencimos a ese bicho invisible, pequeño, pequeñito, pero malo. Malo y listo. Sí, malo sí. y listo, pero bueno, iremos a por él. Bueno, pues ¿qué pasa en estos días también? Pues que muchos ladrones, eh, muchos ladrones están aprovechando el confinamiento para realizar robos en lugares poco vigilados aislados. ¿Y cuáles pueden ser algunos de estos lugares? Pues museos. Los museos son una tentación y los cuadros valorados en millones de euros un reclamo para los ladrones que se aprovechan de lo ajeno. Y aquí va la cosa. ¿De qué pintor estoy hablando? Este es nuestro concurso y es la primera pista. ¿De qué pintor estoy hablando? Si uno de sus cuadros robados está entre los más valorados económicamente, os damos tres opciones. Van El ejemplo Flores de Amapola, que fue sustraído en 2010, Pablo Picasso con Cabeza de Arlequín, que fue robado en 2015, o Johannes Bermer con El Concierto, que fue robado en 1990. ¿Quién creéis? ¿Cuál pintor es el que se esconde en el concurso de esta noche? Van Gogh, Picasso o Bermer? Ya sabéis que podéis participar en rosa.vientos.es o en Twitter con almohadilla Rosa Vientos, y decirnos cuál de ellos es. Así que mucha suerte porque queda mucha noche para participar. Una noche que acaba de comenzar, que nos va a llevar hasta las 4 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero en la Rosa de los Vientos en las 12 y 11 minutos. Y me La rosa de los vientos en Onda Cero. Es una de las novelistas más importantes en de nuestro país. Es la autora de la trilogía del Bactán...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 El sexo sentido, el poder de la mente, las facultades, sí, todo eso ha sido objeto de estudio científico, de desviaciones de tiempo por parte de los investigadores. Y los científicos han encargado de buscar y de investigar si había algo más que no podíamos tocar, si había algo más que los cinco sentidos conocidos. Y hay investigaciones científicas apasionantes. Investigaciones sobre las que vamos a hablar ahora con una de las personas que más sabe sobre ese tema. Y que mejor lo cuenta. Él es David Zurgo. Muy buenos David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué Hola tal? ¿qué tal es que tal? lo que decía que investigaciones solo hay de dos tipos, pues, investigación científica u otra cosa, y cualquier investigación seria que se haga tiene que ser una investigación científica y no mágica, ¿no? Efectivamente tiene que ser una investigación científica, tiene, eso está regulado, digámoslo así, tiene una serie de pasos, de pautas, que se cumplen y que bueno pues sirven para descartar ciertas cuestiones o para saber qué vía seguir. La ciencia tampoco, eso hay que tenerlo muy en cuenta, eh, suele, digamos, dar verdades definitivas, sino simplemente va dando verdades parciales del momento en el que se está. Y, y si bien, bueno, pues ciertas investigaciones han ido arrinconando, en cierto sentido, algunas cuestiones que antes se tomaban como ciertas, pues eh, en otro sentido también, eh, las investigaciones científicas lo que han hecho es abrir huecos hacia cuestiones que ya incluso los antiguos tomaban como, como verdaderas. Y estoy hablando, por supuesto, de facultades que hoy en día todavía no están totalmente definidas, pero que muchos pues, creemos que, que existen o al menos tienen una cierta entidad. Investigaciones científicas que se han realizado, pero siempre hubo un objetivo o uno de los objetivos fundamentales era, era, y es, saber si de alguna forma o de alguna manera la mente puede influir sobre la materia. Sí, efectivamente esta es una de las grandes investigaciones ¿no? de las grandes eh, cuestiones que además tienen que ver, eh, si nos remontamos incluso a, las antiguos, a los antiguos textos religiosos ese ese verbo que era creador esa palabra creadora no deja de ser en cierta medida como el pensamiento la idea, la mente en suma pues se convierte en algo material y o, o modifica lo material no y esto la ciencia por supuesto lo ha, lo ha intentado eh, comprobar en diferentes investigaciones desde hace mucho tiempo si hay alguna posibilidad de que realmente la, la, la mente pueda efectuar algún tipo de, de, de efecto sobre la materia eh, de un modo directo, claro, porque indirecto por supuesto es decir, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que imaginamos es lo que al final llevamos a la práctica o intentamos llevar a la práctica ¿no? pero eh, en los últimos años han sido las últimas décadas vamos a decir, eh, quizás los últimos 40 o 50 años los más importantes en esta cuestión, en este intentar comprobar si la mente pues, puede eh, o no ejercer eh, influencia sobre la materia ¿Y qué respuestas han conseguido? Se puede, ¿no? Bueno, es que, claro, las, las respuestas nunca son totalmente definitivas, en el sentido, vamos a decir, de saber, por ejemplo, por qué ocurre, cuál es la fuerza, si queremos llamarlo así, que se, que se desencadena. ¿De qué modo funcionan las cosas? Pues hay teorías, eh, pero es que también en la ciencia en general hay teorías, tampoco están, por ejemplo, unificadas las fuerzas eh, que existen en el, en el universo o las diferentes teorías, la cuántica y la relativista, por ejemplo, no están unificadas, ¿no? Bueno, pues en, el, en la cuestión que tiene que ver con esto, ¿no? Con este intentar comprobar... No, me hables de la cuántica que estos días hay muchas cosas que no entiendo, ¿eh? <risas> Sí, no la verdad es que efectivamente sí no la cuántica es que es eso es, la, es esa física que se sabe que es así, pero no se sabe no, no es que no se, no se sabe cosas, que no se, se sabe que es así, pero no se entiende y no expliques por qué es así porque no lo va a entender nadie no y yo mismo es quería, el mundo ¿eh? he intentado. no pero me refiero a que esto podemos hacer, buscar cierto paralelismo no y entonces al final lo que sí que creo que ha quedado bastante definido en las investigaciones es que fenómenos que tienen que ver con esa posibilidad de que la mente ejerza eh, influencia sobre la materia eso es real hasta qué punto cuáles son los límites cómo se desencadena o cómo se maneja que eso ya es otra historia o porque no cuál es la, la, la base esto es otra cuestión pero desde luego que eh, ejerce algún tipo de influencia la mente sobre la materia yo creo que eso después de las investigaciones que se han llevado a cabo pues no queda demasiada duda tú has investigado mucho y te ha interesado muchísimo eso que se llama mente global la conciencia global si eso puede de alguna forma unirse y puede medirse y parece ser que sí sí, parece ser que sí Esto para hablar un poco de ello hay que remontarse una pequeña pincelada previa que ocurre en los años 70 80, incluso ya los 90 en los que eh, surgen laboratorios en el mundo, en lugares tan dispares como Japón o Estados Unidos ¿no? el, el laboratorio de Sony Esper ...o en Princeton, en Estados Unidos, el, el laboratorio PEAR, el famoso laboratorio PEAR, que lo que buscan es, digamos, dilucidar si esto es real, si existe alguna posibilidad de que, bueno, pues la, la mente eh, salga del cuerpo vamos a decirlo de esa manera y, y pueda cambiar un poco lo que está afuera bueno, y esto deriva después de muchas investigaciones y muchos eh, experimentos en los que se ve que parece ser que esa se influencia existe en un experimento concreto que para mí es eh, bueno, tan importante que llegue a escribir una novela con la base de, de este experimento ¿no? que es el proyecto Conciencia Global este proyecto que se centraliza en la Universidad de Princeton aunque no es oficial de la universidad bueno pues es un, es un experimento que lo que mmm, se dio cuenta y como derivación de este laboratorio per que citaba pear es que eh, cuando eh, ocurre algo que provoca una gran carga emocional en los seres humanos son capaces de modificar eh, digamos los cálculos aleatorios en este caso de ordenadores. Esto es difícil de, de comprender, vamos a decir, pero lo voy a intentar explicar de una manera muy sencilla. Imaginemos que tenemos un, un sistema informático que simula el lanzamiento de una moneda, que solo puede salir cara o cruz, y entonces, con la mente, nosotros, si tenemos algo que nos provoca gran carga emocional, positivo o negativo, esto es importante decirlo, aunque esto no más bien negativo, que sabemos cómo son las cosas, podemos influir en el número de veces que es esperable que salga cara o salga cruz, que en una moneda que no esté cargada, pues sería la mitad de las veces, no 50%. Y esto se nota, que se aprecia, que empieza a modificarse y se crea una red que está extendida por todo el mundo, con algunos eh, detectores o generadores de números del fondo ceros y unos, que son como la cara y la cruz de la moneda, y se ve que cuando van a ocurrir estas cuestiones importantes para la humanidad, pues efectivamente hay modificaciones en estos números. Y esas modificaciones se supone que están influidas eh, por la mente global, ¿no? Claro, la única explicación que se puede dar es que está influido por la mente de todas las personas, además ocurre, que son capaces de influir antes de que los sucesos se, se produzcan como tales, o sea, minutos antes u horas antes de los sucesos, ya empieza a haber variaciones, lo cual es más sorprendente aún, es sorprendente sobre sorprendente. Bueno, no, no hecho... te estás asustando, ¿eh? No, no, la verdad es que es, es algo tremendo, pero también cuando hay algo positivo eh, también se capta, eh, no solamente ya digo es, es negativo, pero, pero así es, ocurrió por ejemplo antes del 11S, del 11M también, del famoso y terrible tsunami de Phuket, todo esto antes de ocurrir ya se empezó a, a apreciar, ¿no? Y, y lo que la explicación, o sea, es decir, lo que se verifica, el hecho, es que esos eh, sistemas se modifican sus resultados y se puede medir, medir verificar, etcétera. Luego ya el resultado la interpretación de esos datos ya es otra otra cuestión. Bien. Porque, eh, claro, el, perdona, el creador de esta, de este proyecto que se llama Roger Nelson, el profesor Roger Nelson, doctor en psicología, dice que él no es reacio a atribuirlo a cuestiones eh, de física cuántica, precisamente, porque ahora todo el mundo atribuye todo a física cuántica. Sí, es pero muy claro, fácil también, eso. Pero ¿qué otra cosa puede ser? Claro, ¿no? pero seguramente hay mucha gente preguntándose ahora mismo, Y todo lo que estamos viendo en el mundo, que es muy importante y afecta prácticamente a todos los países, ¿de alguna forma se percibió? Claro, todas estas cuestiones van modificando las curvas que tienen que ver con el proyecto Conciencia Global. Y efectivamente, creo que ejercen esa influencia que a veces es más, digamos, repentina, otras veces es eh, con el tiempo más lenta... Va surgiendo, pero siempre es y ha sido así Y lo curioso del asunto Es que no tiene que ver con las catástrofes Sino que tiene que ver con las catástrofes Bueno, o cosas muy positivas, ya digo que son menos Que afectan a los seres humanos uh -huh. O sea, si un terremoto ocurriese en medio del mar Y no hay un tsunami que afecte a nadie Pues eso no lo detecta la red Pero cuando ocurren cosas como estas Incluida, por supuesto, esta pandemia Pues este sistema lo detecta Y solo nos puede hacer, en el fondo, pensar en algo que para mí es muy esperanzador, que existe o que somos una especie de neuronas de una red global, de una red que formamos todos, que todos estamos conectados a ellos y que tenemos cierta, vamos a llamar, el hermandad universal, que dejo, dejo de ser solamente un pensamiento bonito, pues resulta que parece que es una realidad. ¿Y, co y cómo lo puede cuantificar esta universidad de, de Princeton que lleva eh, este tipo de investigación? Porque, claro, eh, tiene que tener unos parámetros más o menos matemáticos. Sí, por supuesto. Eh, lo que se utiliza es estudio estadístico. Es decir, lo, lo que se hace es aplicar la, la ciencia estadística, en este caso, a las curvas que resultan de los, de los datos que se reciben de estos diferentes detectores que están en el mundo. Te digo que está centralizado en Princeton. No es oficial de la universidad, pero está allí ¿no? el, el, el laboratorio y, y y aceptado que esté allí ¿no? por la propia universidad. El caso es que con, con los datos que se reciben se van elaborando una serie de curvas que buscan datos, o sea, resultados como lo siguiente. Por ejemplo, es eh, el tiempo anterior o sea, el tiempo en que se adelanta eh, la, el, el comienzo de estos, de estas alteraciones de los números aleatorios al suceso la intensidad del suceso eh, y todo esto lo que nos va a decir es un poco eh, la importancia que ha tenido la, la fuerza que para los seres humanos tiene eh, por una cuestión que solo puede tener que ver con un sentimiento común que es la compasión, lo que ocurre con los demás y claro, por supuesto, se hace pues, estudios matemáticos que se van adaptando o lógicamente es un, es un proyecto vamos a decir, único entonces la ciencia tiene que adaptarse o tiene que avanzar paralelo a, al propio proyecto. Pero no es eh, predictivo. O sea, las consecuencias, eh, lo que se ve son las consecuencias en esa curva. Eh, la influencia de la mente global o en la mente global sobre algunas cosas, eh, pero no es eh, predictivo. No se puede anunciar que algo va a pasar. Sea lo que sea, no. Es eh, una consecuencia, ¿no? bueno, se puede anunciar que algo va a pasar. Lo que no se puede saber es qué va a pasar. O sea, de esa hecho, mente global lo sabía antes. Claro. Sí, sí, es que es lo, lo más sorprendente y por eso hay que recurrir quizá a la física cuántica y de verdad que yo también lo siento. Si el propio creador sí. no quiere recurrir a ello, yo tampoco querría. Pero es que la única manera de que podamos tener una especie de precognición, eh, por supuesto totalmente eh, ajena a nuestros pensamientos conscientes, pero tener una cierta precognición sobre lo que va a ocurrir es que intervenga la física cuántica, que es lo único que nos ha dado pautas en las que podemos pensar que algo puede adelantarse a la realidad que todos conocemos. ¿no? Bueno, pues este es el hecho. O sea, se, se podría decir que algo va a ocurrir, que algo va a ocurrir de un modo inminente, pero no se puede saber qué va a ser lo que va a ocurrir. Eso, por supuesto. lo que Nos dice Anaís que me encanta David Zurdo. Y tenemos que decir, para que la gente lo sepa, que David Zurdo tiene una página web, hay información sobre todo esto y sobre todos sus libros, davizurdo.com. Ahí está toda la información sobre tu trabajo y tus obras. ¿No? sí es una página un poco desactualizada. reconozco que ahí tengo que entonar un mea culpa de, de, de abandono no abandono, pero sí de cierta porque la verdad es que ha sido tengo unos últimos años muy de muchísimos trabajos esfuerzos no y, y incluso ahora mismo durante la cuarentena yo sigo trabajando en casa, pero, pero sí que es verdad que ahí se puede encontrar mucha información y, y mucha relacionada con, con lo que estamos hablando, por lo menos en cuanto a la novela. ...que eh, escribí con Ángel Gutiérrez en su momento y, por supuesto, con, con, con, to, con la ayuda. De hecho, fue con la ayuda y con la y con el apoyo de Roger Nelson, el creador del proyecto Conciencia Global... ...que tuvimos oportunidad de visitar dos veces en, en, en Princeton. Claro, lo que, lo que te está, quería comentarte es que eh, la física cuántica es un poco se está eh, convirtiendo en un cajón de, de desastre... ¿no? ...porque es sí. como que mmm, cuando no hay explicación... Eh, recurrimos a la física cuántica porque como se nos escapa un poco eh, por dónde nos, no, nos puede venir es, ese tipo de, de, de datos como estamos comentando ¿no? es cierto que, que, que sí que, que cada vez más se está hablando de, de la globalización de la conciencia global pero claro lo suyo sería Realmente, una vez eh, teniendo este tipo de datos, porque incluso con superordenadores que sabemos que hay y dentro de, de poco, en este siglo XXI, seguramente que habrá cada vez más ordenadores cuánticos, uh -huh. sería hacer esa previsión que tú dices, no ya, no que es que, eh, independientemente de que se tengan los datos y que está pasando algo, sino llegar a un punto donde se pueda por esos eh, eh, tipo de datos que por donde puedan venir, tener unas mínimas nociones de qué puede ser lo que puede lo, lo que va a pasar. Eso bueno, sería que, lo ideal. Claro, el qué puede ser lo que va a pasar quizá no está recogido dentro de los datos posibles. Al ver una alteración en los, en los números, la, la premisa, pero me, me parece curioso lo que has dicho, porque se parece mucho a la premisa de la novela, que era... Eh, eh, si hay una señal de este tipo una se nota que va a haber una variación porque la curva empieza a dispararse ¿no? de, de resultados que no se parecen a los esperables en, en modo normal, por así decirlo pero y si unos, en este caso, cada de la moneda pues eh, sabemos o se podría saber que algo va a ocurrir incluso es más, con una red de detectores más amplia que la que existe ahora mismo con miles o millones de detectores se podría incluso establecer un poco por cierta proximidad o por, por, por, por otros datos indirectos que uh -huh. aparecen de estos de estos pequeños generadores de números aleatorios, saber quizás dónde más o menos podría ocurrir. Sí, ciertos que indicios sé. que, que claro. también influyeran. Claro, y entonces ya, juntándolo con, con investigaciones de las propias agencias, por ejemplo, digo, de, de, de inteligencia de los países, si algo se está cociendo en un cierto sitio, pues decir, puede ser esto, puede ser esto otro. Nunca sabrían qué, pero sí se podría llegar a saber más o menos cuándo y más o menos dónde, y eso... Si se pudiese hacer, imaginaos el, el, el cambio para el mundo que podría llegar a ser... ...que es algo que en, la, en, en mi novela es ficción... ...pero que Roger Nelson, el creador del proyecto... ...decía que le parecía perfectamente plausible siempre con las premisas de aumentar muchísimo la red, que ahora mismo no sé cuántos detectores tiene, pero te a andar por 80. Con Almadía Rosa Vientos eh, ya saben nuestros oyentes que pueden intervenir, que pueden hacer eh, preguntas, preguntas eh, que te hago yo sobre tus investigaciones y tus eh, trabajos. Hemos hablado aquí en alguna ocasión, tú has eh, intentado reproducir en la medida en lo que has eh, podido algunos estudios eh, clásicos. Eh, por ejemplo, la influencia de la mente sobre la materia en la cuestión de plantas. Bueno, no es tanta materia, ya sabemos perfectamente que son seres vivos, pero la influencia sobre las raíces sobre el desarrollo de las plantas en la mente puede influir. Sí, eh, yo he hecho dos experiencias distintas con plantas, ¿no? Una que era la de intentar comprobar si tienen sentimientos, aquello de hacerles algún daño y luego comprobar eh, monitorizándolas mediante sistemas eléctricos. Si realmente la planta modificaba alguna ...algún valor de este tipo... Eh, ...al aparecer la persona que la ha dañado... ...y luego otra que es... Eh, ...utilizar el... ...transformar, vamos a decir... Es, es ...la energía que... Ha, ...también se habló mucho, ¿no?... En ...hace unos años... Eh, ...que tiene que ver con el agua... ...si el agua tiene algún tipo de memoria... ...para, mmm, bueno, pues... Eh, eh, ...regar unas plantas... ...esto a alguno le puede sonar a, a medio locura... ...pero es que realmente... es ...lo que se tiene que comprobar es precisamente esto, ¿no?... ...si uno, por ejemplo... ...transmitiendo energía negativa... ...o vibraciones negativas al agua esta agua cogía realmente algo de ello y lo transmitía a las plantas al regarlas. Entonces, en esta doble vía, por supuesto que sí que eh, he intentado pues reproducir experimentos clásicos. ¿sí? ¿Y esos experimentos, eh, por ejemplo, ese que citabas de las plantas, eh, influir ¿hacerles algún dolor, saber si reaccionaban a eso? ¿Has conseguido saberlo? Pues la verdad es que ha sido una cosa extraña porque, claro, una de las cosas principales de las experiencias científicas es que tienen que ser repetibles. Esta palabra es clave. Eh, lo que se sale de lo repetible no se puede decir que sea verdad o mentira, como quizá también a veces demasiadas veces o demasiadas ocasiones no ocurre que cierta parte de la ciencia que es muy demasiado vamos a decir escéptica o que, o que cree que tiene casi la verdad en su mano, pues lo, lo niega lo que no se puede repetir no se puede negar que sea real lo que ocurre es que no se puede decir que sea científico y en el caso por ejemplo de si una planta reaccionaba ante Eh, Eso era año posible, pues resulta que es, yo su primer experimento vamos a llamar paranormal que hice en mi vida, porque lo hice en el colegio con 15 años y luego lo repetí pues muchísimos, muy demasiados años después, no hace muy poco. Bueno, pues eh, en ambos casos... No son que... demasiados, ¿eh? <risa> bueno, ojalá más claro. en menos. Pero... Eso es otra cosa, pero no son demasiados. <risa> bueno, bueno, pero digo que muchos, vamos a dejarlo en muchos años sí. después y, y comprobé que efectivamente había ocasiones en las que había alteraciones en lo que se estaba midiendo. Eh, eh, cuando Lo hice con con un búmeter de, de un radiocasete, o sea, fue una cosa muy rudimentaria. Y, y luego con un polímetro, midiendo varios polímetros, mejor dicho, de ciertos elementos, la resistencia, por ejemplo, eléctrica, el voltaje, bueno, pues... Pero no poder, no, no, algunos, no, te, no te veo de torturador de plantas, me da pena. Pues lo, lo tuve que hacer, me vi obligado. <risas> pero, ojo, eso sí, eh, la planta sobrevivió, era un cactus... ...y sobrevivió... ...en cambio la planta que utilicé con quince años... ...eso debo reconocer... ...que además la, la robé, entre comillas... ...del hall de mi colegio... De, eh, no, ...en aquel momento de inconsciencia... Pues, ...y con una solución con sal... ...la regué para que condujese mejor la electricidad... Y eso provocó a los pocos cien días o semanas pues, que la planta al final... La no, crujiste, sí. jolínese. Sí, Con quince años mucho, era pues, más malo que ahora, ¿eh? Fue sin, fue sin ningún tipo de voluntad negativa. Sí. Pero sí que el cactus sí que le tuve que apuñalar. Es que, es que parece mentira, ¿no? pero Te digo cactus. yo que es un torturador de... <risas> Sí, a ver, a ver, es... dinos, dinos las, las, las diferentes facetas de tortura que le hiciste al pobre cactus. Pues sí, fueron sobre todo dos, ¿no? Una a es que tenía un... un no, yo no entiendo especialmente de plantas ni de cactus, pero sí que ese cactus... Era te, ve, cactus te, te veo te veo con el cuchillo tipo psicosis. Pues un poco, eso sí, pero sin música es lo único que faltaba. Pero le corté unos, eh, no sé cómo llamarlos, unos, una especie de salientes que tenía laterales, como pequeñitos, mm. y también... Y llaman pinchos. No, pero no, no, no, no, hijitos, no. hijitos, hijitos sí, le cortó vale, los vale. hijos, sí, que es peor. Sí. Bueno, y luego el, el, el apuñalamiento, esto esto parece que va a llevarnos a la, a la a, vamos a ver eso, a psicosis, ¿no? Pero sí. el caso es que la, el cactus sobrevivió y sigue felizmente vivo, o sea, le conste. Y sí que es verdad que en algunos, en algunos momentos eh, hubo variaciones ¿no? De, de lo que estábamos midiendo, ya digo, de resistencia eléctrica y también voltaje, que, que coincidieron con los momentos en que yo desaparecía y volvía a la habitación. Entonces, bueno, no siempre ocurría. ¿no? O sea, que, que te temía el cactus, el cactus te temía cuando aparecías en escena. No, no puedo asegurarlo porque además luego no hay una segunda parte de todo esto, que es decir, ¿el cactus cómo puede detectarte? ¿Cómo puede captar que estás? ¿no? Pero el hecho es que esas variaciones en algunos casos coincidieron con el momento en que yo entraba. Dejo ahí el hecho, la interpretación, todavía creo que habría que hacer muchas más experiencias para llegar a una conclusión. Una de todas formas, ha habido muchas investigaciones en ese sentido, sí. que parece que las plantas de alguna forma parecen captar, eh, ver lo que ocurre, ver quién entra, ver quién sale, ver quién está cerca, evidentemente no lo ven, pero... ¿Hay algún canal por el cual lo sienten? No sabemos parece, parece cuál sí. es ese canal, pero ese esa conclusión, eso existe. y Se siente, se sabe. Bueno, de alguna no forma lo saben. No no solamente existe, sino que es que además, una cosa curiosa por lo menos que a mí me conste, la primera experiencia que se hace de este tipo en el mundo se hace en la sede de la CIA, sí. que hace un agente de la CIA que conecta eh, un polígrafo a una planta para comprobar estas cuestiones, él lo hace de una manera un poco eh, casi jocosa, ¿no? en un principio, pero luego, claro, va cambiando su, su perspectiva y su visión de la cuestión cuando ve que realmente la planta algo, algo parece que le afecta. Claro, y en un, creo recordar que lo hemos comentado aquí en el programa en varias ocasiones en la tertulia y no sé si también en, en alguno de, de nuestros especiales, en el que se tuvo a una planta de testigo en, en un juicio. Pero yo lo que te quería preguntar antes es, tú has dicho que después de hacer las fechorías al pobre cactus era como que se alteraba el cactus o que había esa onda. Pero yo lo que quería saber es si a la hora de tú realizar ese experimento, para no llamar eh, apuñalamiento del sí. cactus. También había esa variación del pobre cactus cuando tú le estabas apuñalando o le estabas eh, cortando los hijitos. Sí, lo que pasa es que, claro, como estábamos utilizando un sistema eléctrico, el momento justo el de, del apuñalamiento, por así decirlo, claro, altera la resistencia interna del cactus, mueve sus jugos internos, no se sé, quiere decir, no no sería válido. Ah, vale. Y después, se hace en ese momento y luego se espera que se estabilice otra vez lo que se está midiendo y era salir de la habitación esconderme y de repente aparecer, que es que de verdad que esto eh, seguramente alguien que lo está escuchando estará entre el asombro y casi la risa no digo que no, sí, pero, pero bueno es lo que es, bueno, hay que claro, decir que, que David tiene, tiene, tiene cara de buena persona sí, de <risa> excelentemente buena persona y por cierto David, ese cactus si lo pones eh, debajo de una pirámide hecha, una pirámide de alguna forma, no la pirámide de, de que pues, sino sí. algo con forma piramidal, ese cactus eh, crecería más está dentro o fuera de la pirámide, tiene sí. Sí fuerza la pirámide? Es que esta es otra de las cuestiones clásicas que también eh, hice la prueba y, y yo realmente de verdad que eh, en su día, recuerdo que esta, esta experiencia había libros, había recortables que se hacían con pirámides y yo recuerdo que eh, yo era muy jovencito y pensaba, bueno esto claro, el que lo prueba prueba por ejemplo a poner un gajo de naranja debajo de una pirámide pero no prueba a poner otro debajo de un cono o un, un cubo, de tal manera que la experiencia no es válida porque puede que la pirámide simplemente proteja a este gajo Del, ...de lo que es el entorno atmosférico, bueno, no sé, lo del de, lo de aire, ¿no? Pero yo dije, lo voy a hacer bien, me hice mi pirámide, y me hice mi pirámide con proporciones similares a la pirámide de Keops... ...y luego, en pequeño por supuesto, y un cubo, un cubo completamente normal, bueno, el caso es que hice varios ensayos... ...y, y mi sorpresa, porque yo de verdad que esperaba que esto fuese absurdo, que no pasase absolutamente nada es que sí, que sí que pasó un poco es decir, pasó? que con varios con varios esto, eh, varias pruebas sobre todo la que más me sorprendió es una de las que se hablaban cuando esto se hizo popular en los años setenta y ochenta, que era aquello de que podían regenerar una cuchilla de afeitar, y dije, bueno, pues voy a coger una cuchilla de afeitar ya usada, voy a sacarla de la maquinilla de afeitar Eh, con su óxido, bueno, mellada y tal, y lo que voy a hacer es probarla. Bueno, como en ese momento se me rompió la maquinilla de afeitar y no pude sacarla, la me pequeña y tal, dije, bueno, pues una de estas de rascar la vitrocerámica, que en el fondo no dejara de ser lo mismo. Sí, utilicé Utilicé claro. eh, una de estas hojas, son más alargadas, la coloqué en la debajo de la pirámide y le fui haciendo fotos. Yo iba haciendo fotos cada tiempo, ¿no? La pirámide orientada, como se decía antiguamente, con un, una orientación muy concreta al norte y tal, Y, y realmente en algunas fotos se ve que una pequeña parte, no llegaría a decir que si estaba mellada dejó de estarlo, ¿no? eh, eso ya me parece demasiado, pero una parte que tenía óxido pues fue como desapareciendo progresivamente. Y, y claro, es cierto que quizá por el estar en una atmósfera controlada, no lo sé, pues podía hacer algún efecto que yo soy incapaz ahora mismo de captar. No debemos nunca creo que sacar conclusiones demasiado precipitadas, pero el hecho es que esas marcas fueron desapareciendo un poquito. Pero bueno. Por lo tanto, eh, parece que había una influencia eh, sobre, en este caso, una cuchilla a afetar una hoja de limpiar eh, cocina. Parece que había alguna cosa que influía en eso y que no era lo mismo que estuviera debajo de eso o que fuera de eso. Por lo tanto, parece ser que ese tema de las energías, sean las que sean, y pongámosle el apellido que le queramos poner, eso es real. Claro, parece que algo algo hay o sea es que esto es un poco para mí la conclusión principal de todas estas cuestiones después de tantos años intentando hasta por ejemplo y ya, ahí no hay una es. influencia de la mente hay una influencia de la forma física incluso sí sí sí sí sí por supuesto de la forma física sí sí claro naturalmente es lo que al menos al menos parece ya digo yo para mí la conclusión después de tantos años haciendo mil cosas es que eh, no podría decir oye ¿qué, qué es lo que hay no lo sé pero que algo hay para mí no cabe duda eso y creo que es una conclusión que tiene más valor de lo que parece, porque yo siempre he intentado, eh, vamos a decir, ser muy cauto y hacerlo de una manera muy lo más científica posible, y bueno, pues que algo hay, sí, efectivamente, algo hay. ¿Y comprobaste si era verdad eh, también con tus experimentos eso que nos decías hace un instante de la memoria del agua? Pues también lo probé y ahí tuve Separado de, de las plantas O sea, lo, regar plantas con diferente Tipo de agua, también hizo un experimento En su día, hace ya muchos años, de congelar Agua, como el famoso caso de Masaru Emoto, este profesor japonés, ¿no? Que fue quien llevó al mundo la historia de Que el agua tenía una memoria Y ahí la verdad es que fue mucho más ¿Cómo podríamos decir? Mucho, eh, no sé si decir que es un fracaso, no llamarlo así Porque bueno, verificar que una cuestión No tiene un valor muy claro También es una vía importante e interesante claro, de la investigación Pero, pero desde luego mucha menos influencia y, y luego además desde un punto de vista incluso filosófico si queremos llamarlo, es que también hay algo que añadir, ¿no? que es que por ejemplo una de las cuestiones que tienen que ver con esta memoria del agua, era que eh, por ejemplo al someterla a palabras bonitas o música armoniosa el agua adquiría o se, se cristalizaba al congelarla en cristales más eh, armoniosos también, más bellos Y claro, esto de la belleza relacionada con que sea mejor o peor es un error ya de base. Porque, por ejemplo, hay sustancias químicas que son venenosísimas, que tienen unos cristales preciosos. Y si te los tomas, te mueres. O sea, con lo cual, el pensar, por ejemplo, que si le pones, vamos a decir, metálica, por ejemplo, al agua, va a tener unos cristales deformados o, o, o poco, no sé cómo llamarlos, ¿no? P poco armoniosos. Y si le ponemos Wagner o Beethoven o Mozart, va a ser mejor. Bueno, pues esto ya de por sí me parecía un poco... Eh, aventurado ¿no? verlo así de a priori y luego en la confirmación práctica pues la verdad es que no, no me pareció que tuviera nada relevante ojo pero siempre hay variaciones es una cosa curiosa es decir la sensación que da siempre es que cuando surge alguna corriente alguna tendencia alguna idea que, que va que va cogiendo forma suele ser por algo suele ser por algo hay cosas que quizá más y otras menos y de las que y con las cartas Cerner has llegado a hacer algún tipo de investigación o análisis o algo Cartas Tener, sí, y de hecho, cartas Tener y con otras cuestiones parecidas, ¿no? Y, y sí, sí, la verdad es que he probado con cartas Tener, he probado a también experimentar con, con otro tipo de, de, de cartas, vamos a llamarlo así, porque son también tarjetas que tienen eh, imágenes que son capaces de excitar pues cierta eh, emotividad de las personas, y con todo esto yo sí que he comprobado que eh, hay algún tipo de, digamos, de realidad debajo. Lo que pasa es que mi experimento con las cartas Tener No es tanto el clásico, que es doble ciego, por así decirlo, debería ser que alguien coge la carta, eh, no la ve, pero se la transmite a otra persona, o sea, le pregunto a otra persona que la vea, pero que no se la pueda, digamos, transmitir te telepáticamente, por así decirlo, o sea, lo digo de otra manera, si yo veo la carta y te pregunto a ti cuál es la carta, uh -huh. no sabemos si la aciertas es porque tú tienes la capacidad de ver qué carta es o porque yo te lo estoy transmitiendo con la mente. O sea, entonces, es un poco eso, pero sí, sí, claro, he hecho experiencias y la verdad es que en todas ellas, ya digo que siempre hay eh, cierta separación, cierta estadísticamente cierta separación de lo que sería la media, que va hacia el que sí pasa algo ahí. Ahora, no, lo que no sabemos es por qué, ni qué es exactamente. Pero sí que algo algo parece que pasa. En davidzorgo.com leemos algunas cosas de tuyas. Eres ingeniero técnico por parte por la Universidad de, de Madrid, en la Universidad de Politécnica de Madrid. Estudiaste Ciencias Físicas en la unES Fuiste director de CLER y perteneciste al Comité Directivo de CEDRO. Eh, la Junta Directiva de CEDRO, que es el Centro Español de Derechos Reprográficos. Esto lo digo porque eh, parece que es importante en ese tiempo señalar que, bueno, el mundo de la cultura está reclamando eh, pues, eh, su parcela, su necesidad, se está demostrando lo importante que es leer y que, No se puede en este caso leer o comprar libros de la forma habitual, pero que existen otras formas de leer diferentes y es importante que lo saquemos y que lo señalemos ahora, ¿no? Sí, por supuesto, leer, bueno, es evidente que es, tiene mucha importancia porque los seres humanos aprendemos primero hablando y después aprendemos leyendo, y es lo principal. Es que pasa a mí me gustaría extender que leer en cierta medida también tiene tiene que ver, aunque sea una experiencia un poco diferente, con todo lo que tiene que ver con la comunicación. Eh, no deja de haber sido eh, la literatura, se convirtió en teatro, sigue siendo literatura, pero digo también cuando se representa, el teatro evolucionó también hacia el cine, otras formas expresivas e incluso lo que estamos haciendo ahora mismo, podría estar escrito y en vez de estar escrito lo estamos contando, es decir, que todas estas expresiones en las que se comunica una información, esa información nos hace aprender o descubrir algo, pues en el fondo es muy importante y los libros dentro de esto lógicamente son podríamos decir las herramientas decana y quizá la principal. David Zurdo. Mil gracias por estar con nosotros, eh, mil gracias por acompañarnos, eh, por contarnos eh, lo que sabéis y tus experiencias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Y yo encantado como siempre. Un abrazo cuántico. <ríe> Un abrazo cuántico, adiós. minutos. Esto es La Rosa de los Vientos. Estáis en la sintonía de Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Ventos habitualmente comienza a esta hora, esta semana, estos días y durante este confinamiento estamos empezando un poquito antes, de 12 a las 4 de la madrugada, aquí en la sintonía donda Cero, la rosa de los ventos. Queda mucho programa por delante en esta hora. Los siguientes contenidos van a ser Materia Reservada y Círculo Secreto. Materia Reservada que vamos a conocer el origen de la Caja B y en el Círculo Secreto vamos a conocer como en El Carbellal algo más sobre el mundo de las lluvias extrañas. Ahí lo investigó hace un siglo un pionero en la investigación, pero esas hay lluvias extrañas, en objetos o lluvias negras siguen produciéndose todavía. programa el de esta noche en el cual tendremos además el carabé vamos a conocer un poquito más sobre la geoestrategia sobre lo que le espera al mundo vamos a conocer también algo más sobre Estambul en el mundo pizarro con Ana María Vázquez Ouiza vamos a conocer algo más sobre curiosidades de la caca. va a ser en Eureka con Madame Martínez vamos a saber algo sobre los viajes en el tiempo en el callejón con José Manuel Esquivano señales del fin del mundo Javier Sevillano y muchas otras cosas muchas otras cosas que podéis eh, preguntar con Almodía Rosa Vientos eh, que podéis eh, seguirnos con Almodía Rosa Vientos en Twitter os recordamos eh, página web donde acero, onda 0 punto es la sección dedicada a la rosa los vientos, ahí están todos los programas Tanto enteros como cada una de las secciones onda OndaCero.es La sección dedicada a la Rosa de los Vientos programa que esta noche os acompañará hasta las 4 de la madrugada Una noche en la que también tenemos el concurso Personaje oculto de esta noche Primeras pistas os hemos ofrecido antes Os vamos a dar nuevas pistas Cuando pierda todas las partidas Duerma, ¿Y estás, eh, el que nos dicen siempre que se sola? Pues mira, aquí estamos hablando los de la resistencia, los rebeldes. Y hay que decir que por favor, que por favor nuestros siguientes tengan paciencia, porque claro, se nos están acumulando los regalitos que tenemos que enviar del programa, porque como sabéis, ahora mismo va todo mucho, mucho más lento. Pero bueno. Nuestro concurso sigue en pie La rosa de los vientos está aquí Inmortal, ¿cuántos años ya? 22 temporadas, ¡qué maravilla! Y ahora vamos con la segunda pista Recordamos que es un pintor Que es muy famoso Que tiene algún que otro cuadro robado De inmenso valor Y atentos ¿Quién puede ser de las opciones que os vamos a dar Si además de pintar Trabajó como marchante de arte y tuvo que realizar otros trabajos para poder comer las opciones que os damos son Van Gogh, uno de sus cuadros robados Flores de Amapola en 2010 Pablo Picasso uno de sus cuadros robados Cabeza de Arlequín en 2015 o Johannes Vermeer uno de sus cuadros robados El Concierto en 1990 En rosapientos.onda0.es podéis escribir a nuestro correo o si no, participar en Twitter, almohadilla Rosa Vientos, y decirnos cuál es vuestra opción. Mucha suerte. Y se... la una y diez minutos, y continuamos en la Rosa de los Vientos y vamos a conocer ahora el origen de la caja B. Y no reconozcan. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0 Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? Hola, Ferdinand. Te tenemos ahí confinado en casa, ¿no? Pues sí, eh, me acabo de levantar de la cama. Eh, estaba... Y con un puro, ¿eh? Que, lo, que, que te vemos. Así bueno, y con un puro... Y en realidad no es que me haya levantado, es que me ha echado mi mujer de la cama <risa> y dice que la estaba atufando. <risa> y... <risa> Y bueno, y nada, estoy aquí encantado. Eh, la, eh, el confinamiento es estupendo y maravilloso. Y tenemos que Porque decir... No otra cosa de, que trabajar. Ah. Tenemos que decir que durante este tiempo también pueden leer en formato digital, pero que lean libros como Destrucción Masiva, en donde tú mismo cuentas algo muy importante sobre la historia reciente. Uh -huh. Sí, de, de Destrucción Masiva es la historia de unos héroes como los que estamos viendo Eh, sí. estos estos estas semanas ¿no? es. que entregaron su vida en, en la invasión, tras la invasión americana y que cuenta la, aquella historia y, y sobre todo quiénes eran aquellos eh, ocho hombres, ¿no? Y yo también quería aprovechar, ya que me hablas de libros, para darle las gracias a nuestro padrino de esta temporada, Dani Rovira, Que, que ayer en Ayer puso en un mensaje con la foto, con la portada de tu libro, ¿eh? Efectivamente. Lo, lo definió como... Que dice que yo, confieso, es como para caerte de espaldas, ¿no? Pero, <risa> creo que lo dijo en positivo, vamos, ¿no? que, que hay, hay que tener cuidado y tal. Y con lo cual, tras ese comentario, Silvia cuenta con que llevaré un par de ejemplares. Ah, muy bien. Cuando pueda ir, iré con dos ejemplares para que en próximas semanas... Eh, lo sorteemos y aunque lleguen dentro de un mes, pero pero lo llevaré encantado. Además es que una de las cosas buenas, de las poquitas cosas buenas que nos está eh, dando esta obligación de estar, de estar confinados en casa, es que tenemos más oportunidad de leer. Sí, ya sabéis que el, el libro del regreso del, del Lobo en edición digital, está mientras dure el confinamiento, está gratis en Eh, es un pequeño regalito de agradecimiento a, a todos nuestros oyentes y a todos nuestros lectores para que, bueno, que no lo haya leído, que tenga un ratito, que no le cueste en, en ni un céntimo. Fernando Rueda, la KGB, el origen de la KGB, ¿verdad? Eh? No sé por qué, pero cuando se piensa en la KGB seguramente es el efecto durante todo el siglo XX, en la segunda mitad hubo mucha propaganda. Parecen los malos de la película, siempre son los malos. No, no, no se piensa bueno, la CIA, se no, piensa no, la KGB. Son malos, malísimos. Que no tienen cara de buenos, ¿eh? Sí, sí. Es que hoy decía decía uno de nuestros oyentes en, en Facebook, decía, eh, hoy toca dar caña a los rojos, ¿no? Eh, cuando nosotros lo que hacemos es eh, contar historias, ¿no? Y realmente eh, tantas historias que demuestran un poco cómo la CIA durante, desde su creación ha sido... Un servicio secreto realmente... Eh, y haremos también su historia. Pero también es verdad que los orígenes de la KGB demuestran que realmente es un servicio secreto muy peligroso, muy agresivo, y que tiene unas misiones, eh, al menos hasta la Segunda Guerra Mundial, verdaderamente tremendas. Para conocer el origen de la KGB, tenemos que remontarnos prehistoria de la prehistoria. Vamos a hacer ecología, eh, porque para conocer el origen de la KGB, casi casi, o sin el casi, nos sé, tenemos que remitir a Iván el Terrible. Efectivamente, porque el, el, el origen realmente de la KGB está ahí. Iván el, el Terrible, Iván IV, que fue el primer zar ruso, 1564 se encontró con como lo con algo que les pasa a, les pasaba en aquella época ¿no? y es que tenía eh, una serie de gente que quería cargárselo como fuera ¿no? básicamente en este caso eran los los nobles eran la gente de, de, de dinero digamos no y entonces él llegó un momento en que para defenderse creó un pequeño cuerpo una pequeña policía secreta que se llamaba la Oprichnina que eh, estaba dedicada a inicialmente eh, a protegerle a él y a su eh, familia, pero ¿de qué le protegían? porque esta es la esencia del de los servicios secretos, no solo de la KGB pero sí de, eh, de la KGB de querían protegerle de los poderes ocultos que conspiraban contra el régimen ¿y para qué los creó? para investigarlo para sacarlos de sus ratoneras y para acabar con ellos sin respetar las leyes. O sea, ese es el origen de la KGB, nos tenemos que remontar, insistimos, a la época de Iván el Terrible, hace 500 años, nada más y nada menos. Eh, seguramente sí, la búsqueda que es que además... de cifrar la información de algún modo, de guardarse cosas, de que solamente los muy amigos sepan determinadas cosas y si los enemigos Efecto. no accedan a ella, como eso es tan antiguo como el ser humano y la civilización, pues los servicios secretos con diferentes nombres también son igual. Efectivamente, eh, él, él crea, digamos, eh, es más parecido en aquel momento a una policía una policía secreta, ¿no? sí. una policía que eh, sin, sin escrúpulos, que en realidad es algo que, que decimos de todos los servicios secretos, incluso de los actuales, ¿no? que no podrían funcionar si tuvieran escrúpulos, ¿no? que lo que hacían era, eh, pues, eh, todo aquel que eh, intentara acabar con el poder legalmente constituido entre comillas en aquella época que era el zar, pero también en todos los que vamos a ver posteriormente, lo que hacían eran detenerlos, torturarlos eh, y si hacía falta eh, asesinarlos. Pero es, eh, eres, En el es caso por... de, la, de, la Opris, de la Oprisnina fijaros que había una cosa importante y es que a veces los que se sublevaban eran los pueblos. Claro. Entonces lo que hacían era acabar Eh, convertirse en vándalos, en violadores, en ladrones y acabar con... El... ¿Y de van el Terrible a Pedro el Grande, que también hizo lo suyo? Sí, Pedro el Grande aprovechó ya esa primera experiencia y lo que hizo fue eh, crear eh, su propio o, servicio, digamos, ¿no? que era la Prograsensky. Prograsensky era básicamente la opresilina solamente que eh, echa... A, digamos, a su, eh, a su estilo fue esto, ya estamos en 1697 lo que pasa es que poco a poco van adquiriendo nuevas misiones, por ejemplo eh, la prograsesqui empezó a actuar fuera, ¿para qué? para perseguir a los enemigos de ese estado, de ese zar pero que estaban en el extranjero eran los disidentes los disidentes que los habían echado y entonces o sea, los siempre, siempre y los contra los opositores, ¿no Fernando? siempre, siempre, todo aquel que se era básicamente era un servicio, entre comillas, de inteligencia, eh, del, de, del estilo que lo que pretendía era eh, acabar con con los enemigos del poder, ¿no? por ejemplo la, la Preobrasevski en lo que se distinguió y en lo que creó doctrina para el futuro, fue en lo que, en lo que se ha llamado la tecnificación de las torturas, ¿no? es decir, van mejorando, es decir poco a poco La experiencia y el paso de los años les hace irse especializando en este tipo de cosas. Y no Pero deja ser curioso que la fecha esto... en la que está actuando Pedro el Grande es la misma fecha más o menos, y también son un poco los padres de la tortura, la misma fecha en la que en Europa Occidental empieza y actúa la Inquisición, no es casualidad no porque al final eh, ahora estamos hablando de, de, de lo, del KGB de los ancestros hace unas semanas hablábamos del Mossad y, y, y dentro de poco seguro que hablamos de la CIA porque al final era todo eran movimientos que iban eh, ocurriendo en, básicamente en Europa ¿no? y, y son movimientos que ocurren y que van digamos hace que estos servicios se especialicen y traten de ser los mejores en eso que, que se está haciendo. Y luego aparece la figura, es un poquito el padre de la moderna KGB, esa época, ¿no? La figura de Alejandro III, mucho más reciente. Sí, Alejandro, efectivamente, Alejandro III, estamos hablando de... de... ...de eh, 1881... ...ahí... ...hay algo que demuestra eso que preguntaba, me preguntabas antes Silvia... ...aquí lo que ocurre es que el zar Alejandro II... ...es asesinado en un atentado... ¿no? Uh -huh. ...y entonces su hijo, su sucesor... ...Alejandro III... Eh, ...aprovecha esa experiencia anterior... ...pero crea un servicio a su, a su manera... ...que es la Ocrana... ...este ya es un servicio... ...más eh, tecnificado... ...pero dirigido básicamente a lo mismo que, que todos a la represión de todo aquel que, que se oponía, y básicamente a todos aquellos que habían matado a, a su padre, Alejandro II. Sí. ¿no? O sea, que el objetivo es proteger a la familia real. ¿En este caso contra quién? En este caso era contra los socialistas, contra los anarquistas, mm. y por lo tanto digamos que aunque le llamemos servicio secreto, en realidad tiene bastante más de policía secreta que de eh, que de otra cosa. Lo que pasa es que es una policía secreta que si al principio eh, veíamos que, o, o, por ejemplo, la, la oprisnina la, tenía pues unos cientos de hombres, aquí ya estamos hablando de, eh, de que llegó a tener hasta 100.000 agentes dedicados única y exclusivamente a combinar esas labores de inteligencia con esas labores De, eh, de represión. ¿no? Porque los anarquistas tenían fama en todos los sitios de terroristas, de poner bombas e intentar cargarse a los máximos líderes. Es que para cuando actúas contra, contra las dictaduras, cuando actuabas contra los Zar, eh, los mecanismos que había que utilizar para intentar eh, hacer oposición eran era a lo largo de la historia, pues era. eran lo, los temas armados porque los zares no permitían, utilizaban todos estos servicios para la, la eh, represión, ¿no? Es decir, aquí ya eh ha eh, pasado la historia la Ucrania porque ya empezó a utilizar eh, todo métodos que ya a todos nos pueden sonar de los espías, ¿no? El chantaje, los dobles agentes, la filtración de información, la infiltración de de, de, de de agentes, ¿no? y luego pues eh, ya empiezan, digamos, a, a reprimir. Pero en, en, ya estamos a finales del siglo XIX y es verdad que ya el mundo empieza a funcionar de otra forma y ya eh, la Ucrania ya empieza a utilizar eh, nuevas técnicas porque ya se requieren, los zares empiezan a requerir una información sobre eh, lo que hacen otros países porque en las contiendas se dan cuenta que es muy importante conocer al enemigo, saber qué es lo que va a hacer, saber qué fuerzas tiene, y por lo tanto ya empiezan a dedicar una parte de esa gente que tienen a buscar eh, información militar, incluso a intentar intoxicarles. Por lo tanto puede decirse que el origen de la KGB... La ocrana que nos acabas de comentar. Eh, la KGB Ajá. en su origen. Digamos que este servicio secreto es un poco el que marca el comienzo. Pero no deja de ser llamativo las cosas que nos enteramos contigo. Porque no deja de ser llamativo que los espías de la KGB entonces luchaban contra los comunistas y los rojos. Es llamativo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, claro, porque. Lo que cambia las es cosas. Es llamativo por. por el contraste porque, claro pero eh, eh, la KGB Eh, que es típicamente eh, comunista, eh, lo que hace tiene sus orígenes en, en regímenes del de, de zar, en regímenes monárquicos. ¿no? Uh -huh. <ríe> y luego, es llena... decir, eh, que, que, que claro, llega un momento que es el momento que, que podemos definir ahora, que es el, el momento en el que se produce el cambio histórico de, de Rusia, que es trascendental para entender lo que tú estás diciendo. ¿no? Es decir, el 2 de marzo de, de 1917, Eh, el Zar Nicolás II abdica y eh, y, es, y llega la una, revolución una, un, sí no pero antes de llegar a la revolución eh, cuando abdica hay una primera decisión lógica y normal que es que eh, los políticos que se quedan ahí en ese interregno en esos meses lo primero que hacen es disolver la Ucrania porque la Ucrania es el, es un poco lo que decía Bruno es un es del régimen por exagerar ¿no? de un régimen facha no es Es decir, son de una dictadura que, que oprime a la a, a, a la izquierda, que les persigue a los trabajadores. Y entonces es que no tenía ningún sentido crear. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que efectivamente llega la revolución bolchevique de octubre del 17, llega Vladimir Lenin y ¿qué se encuentra? Los mismos problemas que tenían los zares. Se encuentra con conspiraciones en el exterior intentando acabar con él, en este caso de, de Gran Bretaña y interiormente que hay montones de integra, de, de facciones que quieren eh, acabar con el régimen que acaba de empezar. Y entonces, ¿él qué hace? Él se da cuenta que lo que necesita es una ucrana. Lo que pasa es que no puede recu no puede eh, resucitar eh, la ucrana de los zares, y lo que hace es crear su, su propio servicio basado en la ucrana, que es la Checa. Solamente que en lugar de servir a los zares, tiene que servir a, a los enemigos del, del bolchevitismo. Y aquí conocemos un poquito el origen de ese nombre, la Checa, que es poquito antes de nacimiento de la actual KGB. Sí, la Checa tiene, fíjate que tiene, tan, tan es eh, parecida a la ucrana, que cuando eh, Lenin la, la monta, pone mmm, al frente a su jefe de seguridad, es decir, para protegerle a él pone sí. a por qué porque él sabe él ha estado en la oposición tocando las narices mucho tiempo y sabe que le van a tocar a él las narices y entonces lo que hace es que él la, eh, la monta y utiliza las mismas técnicas represoras que habían estado utilizando es decir, algo así como que una mera sospecha, aunque sea injustificada por motivos de envidia, celos, lo que sea, odio, provoca que eh, la gente sea detenida, sea torturada, sea juzgada y sea sumariamente eh, asesinada. Por cierto, en, en esta época eh, compran un edificio, un edificio que os sonará de algo, que se llama la Lubianca. Fíjate lo que son las cosas, eh, lo que es la historia, muchas veces nos explica... Eh, parte del presente y lo entendemos y lo comprendemos de otra forma y estamos hablando de algo que ocurrió hace mucho tiempo, esto que nos estás diciendo pasó hace un siglo, hace más de un siglo y hace casi un siglo, 1922 hace 98 años nació otro ancestro en la historia de la KGB, la OGPU que parece un poco sí. el origen, bueno uno de los muchos orígenes que tuvo la KGB No, es que cuando has dicho antes lo de que eh, la Checa fue el origen del, del KGB, más directo, en realidad eh, ya está... Eh, Genealógicamente hablando, plinamente. claro. Porque en realidad, eh, yo no sé si os acordáis que en España el, servi el servicio secreto antes se llamaba CECIP. ¿Por qué le cambian el nombre y lo convierten en CNI? Porque tuvo una etapa de muchísima corrupción y la gente no se fiaba de ellos. ¿Qué le pasa a la checa? Que la checa se pasan un montón, eh, hacen ejecuciones públicas delante del pueblo para humillar a sus enemigos, es decir, es tremendo. Entonces, cuando llega, llega el, el momento de intentar tapar, de cambiar la imagen de la checa, lo que hacen básicamente es que siga haciendo lo mismo, pero le cambiamos de nombre, le llamamos OGPU. Y dejan al mismo jefe y todo, ¿no? durante varios años sigue efectivamente sigue Zelensky eh, que luego termina enfrentándose con Lenin luego viene Stalin y, y se enfrenta con él pero sigue ahí y cuál sigue siendo su principal visión hacer lo que le digan lo, los lo, Lenin después Stalin eh, los encargos especiales que le hacen y, y seguir con la represión del pueblo porque no se fiaban de, de ellos pero es que eh, en ese interregno también de años De, de, en el 1934 surge el que realmente podría ser. Es, es el mismo, ¿no? cambiado de nombre. Pero realmente eh, llega el NKVD, que es un servicio, digamos, más conocido en la historia, del Comisaría del Pueblo para Asuntos eh, Internos, que, que eh, para cambiarle nuevamente de nombre, para dar una imagen, pero ya llega, digamos, para asumir una serie de competencias que Stalin. Eh, se da cuenta porque solamente se fía de ellos, la inteligencia interior contra inteligencia, lo que hace ya cualquier servicio de ahora, ¿no? Eh, las fronteras, el contraespionaje militar y también se ocupa de la seguridad en prisión y sobre todo de los temas del, del gulag, ¿no? Por lo tanto, en ese momento, con la figurilla de Stalin al frente de Rusia, eh, o de la URSS, bueno, todavía no era la URSS, hablamos desde el año 1994, 1934, hay otro servicio secreto, que es el ancestro del siguiente, eh, que ya es un servicio secreto, bueno, el NKVD, que también llegó a España, y también tuvieron una influencia en sí, nuestro no. país. Es que es muy importante, sobre todo lo que hicieron en España, y es muy importante para entender lo que pasa en España y lo que pasa en Rusia. Es decir, durante la, la guerra civil el NKVD eh, apoya al bando republicano y, y, y mandan, a, mandan aquí al general versin que era un general muy importante en, en, en Rusia. Y entonces eh, procede, una de las cosas que hacen, que es una de las cosas más ridículas, es que, aparte de ayudar a los republicanos, se preocupan de hacer una limpieza ideológica para que nadie se salga de las ideas establecidas en Moscú. Y las hace Bersin. Y, y lo hace también que en el 37 le mandan de regreso a, a Moscú, y donde es nombrado jefe del espionaje militar, del GRU. Es decir, fijaros, gran, gran eh, eh, avance, cómo nos fiamos de ti. Sin embargo, un año después... En otra de esas limpiezas que están continuamente haciendo, limpiezas que hacen que mueran centenares, miles de personas en, en Rusia, simplemente por la sospecha de que sean enemigos. Pues en una de esas limpiezas, el que resulta que al final es el sospechoso es Bersin, le detienen y es ejecutado, ¿dónde? En la Lubianca. Y la Segunda Guerra Mundial parece que es el antes y el después en la Segunda Guerra Mundial fue muy importante en que se desarrollara en Rusia ese sistema que finalmente dio origen a la KGB. Efectivamente. El, la, la Segunda Guerra Mundial eh, ya eh, lo que mostró fue las capacidades internacionales de, del NKVD, ¿no? eh, algo que sería muy importante para luego eh, el KGB. Ahí, hay que que nos estamos que... dando cuenta que es mucho más reciente de lo que imaginamos. Mm. Sí, sí, sí. Esto, fijaros, estamos hablando ya de los años 40, sí, lo 20, 30 total. y 40, y, y aquí hay que recordar un hito muy importante que y un gran éxito, como fue la Orquesta Roja, ¿no? Es decir, que eh, consiguieron un año antes de que eh, eh, los nazis empezaran, digamos, a atacar abiertamente Europa, pues eh, montar una red dirigida por Leopold Trepper, eh, que dio una información valiosísima a Rusia, brillante, hasta el punto de que adelantó la fecha en que Hitler pensaba invadir la URSS, lo cual les permitió defenderse y evitar ese eh, que, que lo hicieran. Ahora, ¿qué pasó? Que con esa locura que tenían con los espías y con el gobierno, pues resulta que al final la, la red fue descubierta, etcétera, etcétera, y Leopold Treper, que era el jefe, eh, cuando acabó la contienda, regresó a, a Rusia y estuvo 15 años en prisión por la sospecha de que podían ser un traidor claro eh, tuvieron que pasar decenas de años para que eh, le agradecieran el trabajo que había hecho y luego había otra cosa importante también que fue la red de Cambridge ¿no? la red de Cambridge en la que hemos hablado tanto en La Rosa eh, con ese espía tan favorito mío como es Tim Filby pero que fue algo fantástico porque fue demostrarles a los ingleses que el, el sistema de captación que tenían para los servicios secretos era absolutamente ridículo porque básicamente para entrar en el MI5 en el MI6 lo que se eh, una de las cosas que eh, se exigía era ser de clase alta, eh, ser un, un ser, ser un, una persona así de, de digamos con ciertas influencias en la sociedad. Y ahí se la colaron completamente el NKVD ya el, el KGB, ¿no? Porque consiguieron la universidad prestigiosísima de Cambridge, eh, captar a una serie de gente de clase noble como era Kim Filby y que fueron los que bueno, vaciaron de secretos occidente para dárselos a los rusos ¿no? 1954 este año sí, 1954 es el año de nacimiento de la KGB, hasta ahora hemos conocido sus ancestros, sus orígenes pero 1954 es el año de la fundación sí, fijaros que eh, el en el 54 ya se crea, se le denomina KGB eh, y se le crea con lo bueno y con lo malo de sus antecesores, de estos antecesores que hemos eh, que hemos eh, mencionó, mencionado que, que es una herencia, pero fijaros como mm, eh, cuando nace eh, tiene todo lo, lo, lo malo de un servicio secreto represor, lo malo de, de esa... Eh, esa cercanía exagerada al poder pero también tiene eh, todo lo bueno de una experiencia de. como un servicio secreto super poderoso, super influyente que había conseguido eh, en, la, en la guerra mundial grandísimos éxitos que tenían unas técnicas muy, muy curtidas para, para eh, el trabajo y para entrar en el 54 en una guerra abierta con su gran enemigo que fue la CIA en esa Guerra Fría. Por cierto, eh, Fernando, ¿podemos considerar que sigue existiendo la KGB de alguna forma, o no? Porque la gente cree que sí. Sí, es que fijaros que la, la KGB eh, nace en el 54, pero desaparece en 1991, tras la tras la perestroika, ¿no? A, nuevo cambio de imagen. Sí, fijaros, todo lo que estamos, hemos visto... O sea, la KGB que creemos que ha estado toda la vida, ha estado solo 35 años. Sí, y además... Eh, o 37, además, es igual. sus sustitutos, que son dos, el, el FSB y el SVR, en realidad la gente sigue hablando del KGB, incluso en la propia, en la propia Rusia, ¿no? Y es porque mm, hubo... es lo que llaman el cambio cosmético, ¿no? Es decir, que vamos a lavarle la cara y vamos a maquillarle, que parezca otro, pero en realidad eran los mismos agentes, las mismas influencias, los mismos... Es decir, no hay ningún cambio, por eso la gente le sigue llamando el KGB. Y seguramente por el mismo motivo que a cualquier se servicio secreto norteamericano le llamamos la CIA. Parece más que sí. una denominación de una cosa eh, puntual, la CIA o la KGB en este caso, una denominación de lo que son los servicios secretos rusos. Los llamamos a eh, la KGB de forma genérica, sean cuales sean. Efectivamente, sí, sí, sí. sí. Igual que con la CIA hacemos que muchas veces incluimos a la INSEA, pero hay uh -huh. montones de servicios de, de, de los ejércitos especializados de, de Hacienda, tiene su propio servicio, el FBI y tal, y en realidad eh, son, son distintos. Es verdad que ellos tras la KGB separaron, pues la KGB era demasiado poderoso y lo que sí hicieron fue separar y hacer un servicio secreto interior y otro servicio secreto eh, exterior, más la, el GRU, que es el servicio secreto mm, eh, militar. Pero la, la idea es que esto que hemos visto es lo que define al servicio secreto eh, ruso y, por lo tanto, eh, lo que define una forma de actuar, una forma de. que ha evolucionado, obviamente, con los años, se ha tecnificado, han cambiado, pero oh, ese es su estilo. ¿Te parece, Fernando, que tiremos de la manta un poquito? Venga, vamos a tirar de la manta. Vamos allá. y vamos a hablar de un personaje que verdaderamente se merece esto vamos a tirar de la manta para conocer alguna cosa y alguna circunstancia que creíamos que no había pasado pero sí uno de los grandes éxitos históricos de la Ucrania, el servicio secreto ruso tuvo lugar nada más comenzar el siglo una de sus obsesiones era conseguir información de primera calidad sobre las actividades militares de su gran enemigo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 Por lo que sea, tenemos más problemas. A, a distraer un poquito a nuestros oyentes. Fernando o sea, Rueda no sé. nos está ayudando a eso. Fernando Rueda, muchas gracias. Cuídate. Un abrazo, un beso, chao. En Onda Cero, la rosa de los vientos. El círculo secreto. the dark and must find a way when the and end el círculo secreto en la rosa los a la 1:42 minutos círculo secreto que esta noche nos va a ayudar a conocer La existencia de misteriosas y enigmáticas hay lluvias Lluvias de extraños objetos o lluvias negras Lluvias negras hay como la que se ha producido hace muy poquito en Japón Un misterio, un enigma que conocemos esta noche gracias a Manuel Carvial Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Hola Manuel Manuel Ecar... ¿Vais, a, vais a alucinar tanto. ¿Por qué? Os voy a contar... Sí, porque, porque es un tema mucho más alucinante de lo que nos imaginamos normalmente. Bueno, vamos, a conocer, vamos a conocer un poquito eh, la historia de la investigación. La investigación que nos habla en primer lugar de un personaje, un primer personaje que... Evidentemente no fue el que originó el fenómeno, pero que fue el que originó la investigación de este fenómeno. Tenemos que hablar de Charles Ford, porque cuando hablamos de lluvias extrañas, hablamos de un fenómeno forteano. Claro, Claro, más que el, el que originó la investigación, digamos que es el que popularizó el fenómeno hasta tal punto que que lo bautizó, que lleva su nombre. Imaginaros que hubiera una serie de fenómenos dentro del mundo del misterio que se llamasen fenómenos eh, casasolianos o fenómenos cardeniosianos. Pues, pues hay un tipo de fenómenos que llamamos fenómenos forteanos en base a Charles Ford, un, un periodista, investigador norteamericano que durante muchos años se dedicó a recoger un poco, como también hicimos nosotros en nuestra juventud, recortes de cosas raras que salían en los periódicos eh, sucesos La vamos a intentar recuperar la comunicación con Manuel Carbellal. Eh, vamos a recuperar esa comunicación. Estamos hablando de hechos fortianos de lluvias extrañas. Hemos hablado, en primer lugar, del personaje que inició las investigaciones. Investigaciones que tienen que ver con una figura, con Charles Ford. Los fenómenos forteanos fueron el origen de las investigaciones de estos temas. El origen de la investigación de... En este caso, las lluvias de objetos, las lluvias negras, como la que se acaba de producir hace muy poquito en Japón, pero las lluvias extrañas se han producido desde hace miles de años, por ejemplo, desde la época bíblica. Y hay informaciones y hay notificaciones de la existencia de esos sucesos. Las investigaciones de esos sucesos, la investigación la efectuó en su momento Charles Ford que reunió... La La información sobre esos eh, hechos sobre esos eh, sucesos en aquellas eh, cajas eh, de zapatos aquellas eh, fichas eh, que él hacía, que Charles eh, Ford hacía en los años eh, 20 fue el personaje que un poco revolucionó la investigación de estos eh, temas, 1920 escribió su libro los hechos eh, forteanos eh, los hechos eh, condenados y uno de esos hechos eh, condenados eran las lluvias extrañas eh, las lluvias eh, de objetos extraños. Una de las cosas que, que yo recuerdo, una persona que hemos tenido en algún momento en el programa y hemos mantenido conversaciones eh, con él, eh, con Mariano Fernández Urresti, uno de los regalos eh, que él me hizo que guardo eh, como lo empaño, fueron una serie de plásticos, una serie de muñecos, una serie de cosas, eh, de objetos que se recogieron, Urresti eh, los recogió en su momento en Cantabria eran eh, algo Eran objetos de plástico que habían eh, caído del cielo y que se podían eh, recoger. Yo tengo eh, esos eh, objetos eh, en, en casa, entre los eh, documentos, entre las informaciones eh, que se pueden contar. Hace muy poquito, hace muy poquito una, hubo una lluvia en Japón, una lluvia negra. Y también hubo, Manuel Carroya la investigó, ¿verdad, Manuel? Una lluvia de piezas una lluvia de peces en el interior en Galicia ¿esa lluvia de peces en qué consistió? pues básicamente es el mismo fenómeno que se viene repitiendo desde el principio de los tiempos y cuando digo del principio de los tiempos es que desde la Biblia se recogen eh, fenómenos eh, extraños que, que tienen como relación, no solo en la Biblia en todas las tradiciones religiosas se habla de fenómenos extraños que vienen del cielo, ¿no? Y que si son positivos, eh, pues se supone que son un regalo de los dioses y cuando eran negativos, pues se interpretaba como un castigo divino. Esto es algo que está ocurriendo constantemente. Normalmente, en la mayoría de los casos recogidos, hacen alusión a animales, animales que pueden ser desde mayormente eh, batracios, peces, eh, sapos... Eh gusanos serpientes vacas vacas o sea pueden llegar a chover vacas del cielo, o sea si te cae una encima eso es mojarse bien eh oye, eso no, no. eso se, atañe, se se relaciona más con, con algún huracán no que haya pasado claro, antes claro claro, de hecho hace hace unos meses, yo recuerdo que que llevamos que yo llevé la la noticia a A, a la mesa de la tertulia porque eh, en, en noviembre del año pasado ¿eh? es una información muy reciente aparecieron vivas tres vacas que habían desaparecido a un ganadero tras el paso del huracán Dorian y aparecieron en otra isla a varios kilómetros de distancia tres supervivientes o sea desaparecieron varias vacas pero solo tres consiguieron sobrevivir ...y habría, habían sido teletransportados... ...por la fuerza de ese huracán... ...habrían caído al mar... ...habrían conseguido nadar ocho kilómetros... ...hasta llegar a, a al parque de una isla vecina... ...y allí es donde aparecieron... ...imaginaros bueno. la fuerza que puede tener... ...que pueden tener estos huracanes... ...y estos tornados... ...pero sabéis, la historia más alucinante... ...de este tipo de cosas... ...es que eh, nunca se tomaron en serio... ...yo creo que este tipo de fenómeno forteano es uno de los mejores ejemplos de la de la mezquindad de algunos científicos y de la variedad del pensamiento científico tradicional, porque a pesar de que existen casos documentados, bien documentados y recogidos, desde 1578, en que empezaron a llover ratones amarillos que caían del cielo en la ciudad de Bergen, en Noruega, desde entonces hay cientos de casos, yo tengo recogidos casos de todo tipo de cosas extrañas que caen del cielo, pero nadie se lo tomaba en serio. Y ocurrió algo muy interesante, a mí me parece que es una lección de humildad muy, muy enriquecedora, porque pasó un poco lo mismo que ocurrió con, los, con otra cosa que viene del cielo, los asteroides y los meteoritos. En la Academia de Ciencias de París, Eh, se dijo aquella frase famosa cuando había personas que decían que habían encontrado una roca que había caído del cielo, se dijo aquello de que eso eran tonterías, pues del cielo no podían caer piedras porque en el cielo no hay piedras, uh -huh. no pueden caer piedras y en el cielo tampoco hay ranas ni tampoco hay culebras. Pero claro, claro, por eso eh, luego si queréis lo vamos comentando cómo fueron generándose teorías alternativas para explicar de dónde podían venir estas cosas que caían del cielo pero fijaros, hasta bien entrado el siglo XIX y además un personaje eh, que a mí me me, me gusta mucho eh, fue el primer científico que precisamente también en la, en la Sociedad de Ciencias Naturales de París fue el primero que se tomó en serio este tema, André-María Amper que es eh, el, el, quien fundó, quien, quien formuló, vamos, en eh, 1827 la teoría del electromagnetismo y uno de los pilares de la electricidad que es tan fundamental en nuestra vida cotidiana, la ley de on es la que eh, calcula en, en la corriente eléctrica, tenemos la resistencia, el voltaje y la intensidad. Bueno, pues la, la unidad de medida de la intensidad se llama amperio, precisamente en homenaje a André María Amper, ¿Qué fue quien ¿Quién formuló la teoría del electromagnetismo? Bueno, pues él fue el primero que empezó a tomarse en serio los testimonios que hablaban de lluvias de ranas, de lluvias de peces, de lluvias insólitas, de seres vivos, que a veces, eh, muchas veces fallecían, ¿no? Cuando llegaban al, al suelo, eran, eran animales muertos, pero que en ocasiones sobrevivían y que incluso llegaban a... ...a aparecer... ...y hay muchísimos casos documentados... ...en el proyecto Magonia's Change... ...que lleva a Chris Obeck. ...hay cientos... ...quizá miles de reseñas... Que, todo, que, ...que una comunidad de investigadores... ...está recogiendo a fecha de hoy... ...en las hemerotecas de sus periódicos locales... ...yo en su día lo hice en La Voz de Galicia en la Coruña y en el Ideal Gallego y recogí muchas noticias antiguas ahora lo están haciendo una gran comunidad de investigadores en eh, todo el mundo y, están, y están eso animados. es lo que hacía que comentaba antes, eh, eso es lo que comenzaba Ford. haciendo eh, Ford eh, que le dio nombre a esos hechos él coleccionaba recortes eh, y notificaciones eh, sobre esos eh, sucesos, eh, tenía sus teorías en algunos casos acertadas, en otros no pero él fue el primero que hizo una recopilación sistemática de todos aquellos acontecimientos Claro, y, y, yo, lo que os decía, en, en la biblioteca de Nueva York se conservan 60.000 fichas que él iba elaborando una a una con cada uno de los casos que, que se encontraba. Fíjate, estamos hablando de un fenómeno muchísimo más numeroso de lo que de lo que se podía imaginar, pero como es algo tan extraordinario, como las descripciones son tan, tan raras, La comunidad científica simplemente no se lo creía, no se lo tomaba no se lo tomaba en serio, porque hay una variedad además de fenómenos dentro de esto de, de, del mundo de lo forteano y de las lluvias forteanas que no se limitan solo a animales, animales vivos, animales que a veces eh, aparecían eh, como con, semicongelados o incluso, como os decía, que está recogido en los archivos de Magoni. Chain, aparecían dentro de bloques de hielo, y fíjate otra otra lección de humildad para tener en cuenta en el año 2000, y esto tú Bruno lo seguiste mucho, lo conoces bien, aquella historia de los aerolitos, ¿verdad? Sí, ¿Te es verdad, sí, sí, sí. Yo, yo hubo uno que me tocó muy de cerca porque fue un aerolito de tres kilos y medio que cayó en muros en la provincia de Pontevedra, en Galicia y, y ocurrió lo que ocurrió en Galicia es lo mismo que había ocurrido en Madrid y en otras partes de España, que los científicos simplemente no se lo creían decían, bueno, esto debe ser una broma, esto es un cachondeo, y al final de la, la comunidad científica, el, en el caso de, de aquella pieza que cayó en Galicia, terminó perdiéndose porque nadie, la persona que la recogió, eh, pues nadie le tomaba en serio, pensaban que era una broma, y es lo mismo que ha ocurrido durante toda la historia con este tipo de fenómenos. Fíjate hay... que, que no se acuerda de aquella eh, época de los aerolitos enero del año 2000. Han pasado 20 años y todavía no se sabe bien qué es eh, lo que pasó. Hay diferentes hipótesis para el origen de ese fenómeno, pero el fenómeno ocurrió. Aún hubo muchos escépticos entonces, pero el hecho era innegable. Recordar las explicaciones un uh. poquito que se da. Porque yo re, Yo mmm, recuerdo que incluso decían que era de alguno de los aviones, ¿no?, que de la gente que hacía ciertas necesidades o que soltaban, y vamos, es que había todo tipo, todo tipo de hipótesis y explicaciones sí. No, pues fíjate que a pesar del escepticismo inicial, al final, eh, con todos los trabajos científicos que se hicieron en distintas universidades, terminó reconociéndose como un fenómeno nuevo los megacriom Mega, perdón, megacriometeoros uh -huh. que tiene ya su su propia definición pero es que en esta casuística que os explicaba de y Schein hay muchos casos de bloques de hielo que caían del cielo y al abrirlos dentro había animales había ranas, había sapos había peces con lo cual los, los primeros investigadores y los primeros curiosos deducían que esas esas criaturas, o que ese fenómeno, o que eh, fuese lo que fuese eso, tenía que producirse en capas altas de la atmósfera. No ya en la troposfera, sino en la, en la estratosfera, en la mesosfera, porque tenían que ser en altitudes donde la temperatura fuese inferior a cero para que se pudiese que producirse esa congelación. ¿no? Y hace unos años, en el año 2013, creo recordar, yo recuerdo que también fue una noticia que llevamos a la tertulia y que estuvimos comentando en la Universidad de Sheffield, se hizo una investigación, eh, aprovechando la, la lluvia de estrellas del mes de agosto, se lanzó un globo con una serie de instrumental para recoger muestras de partículas en suspensión, en, en hasta llegó hasta 27 kilómetros de altura, o sea que estamos hablando de, de la capa entre la estratosfera y la mesosfera, y se encontró con organismos vivos que estaban en, en suspensión, los investigadores mm, aprovecharon esa esa recogida de muestras para sugerir que se estaba recibiendo formas de vida extraterrestre que quedaban en suspensión a esa altitud y a esa conclusión habían llegado ya también eh, pensadores desde los griegos, ¿eh? porque el fenómeno de las lluvias extrañas está recogido en todas las mitologías, en todo el mundo, a lo largo de toda la historia. Y llegaban a, a deducir pues que existía, como en el caso de Ford, por ejemplo, Ford sugería que había una especie de, de mar de los sargazos que rodeaba la superficie terrestre y del que donde habría formas de vida que en un momento determinado podían desprenderse de ese mar de los sargazos y caer a la Tierra. En los años sesenta y setenta se puso muy de moda porque hay casos en que no solo caen animales vivos, sino fragmentos de animales, trozos de carne o lluvias de sangre. La última eh, hace unos días. ¿Ah, sí? Lluvias. sí, sí, sí, sí, sí, esto es algo que está ocurriendo constantemente en todo el mundo, pero que hasta ahora, con, con la tecnología digital y con los teléfonos móviles, ahora ya existen grabaciones, por ejemplo, las que se tomaron hace un par de años en Brasil de lluvias de arañas, de repente empiezan a caer arañas del cielo, que si eres un poco, si tienes un po una pequeña fobia, pues lo debes pasar bastante mal, pero el pasado 2 de marzo, El, el mes pasado se produjo una una lluvia negra, en este caso de repente empezó a, a caer agua negra eh, de, de del cielo, que os podéis imaginar el terror. El doce de enero, también de este mismo año, ¿os acordáis de Chelyabins, no? Aquel... Aquella zona de los Montes Urales donde pasó lo de aquel asteroide que estalló y que provocó el terror rompió cristales y sí, demás. Sí, sí. Y lo comentamos también en la tertulia. Bueno, pues el pasado 12 de enero empezó a llover lluvia verde. Pero, sí, ¿sí? ¿sí? Pero, pero ¿qué explicaciones? Me imagino que en algunas ocasiones hay realmente una explicación científica sí, y otras sí, no. Sí. Bueno, en general, eh, este fenómeno entraría dentro del campo de estudio de los meteorólogos porque, el, como os decía Amper, el, el, eh, por quien llamamos amperio a la unidad de medida de, de la intensidad eléctrica, fue el primero en deducir que grandes eh, tormentas y, y fenómenos eh, meteorológicos como los tornados podían generar unas corrientes de aire en espiral que, que funcionasen como un embudo, como un aspersor, que podía llegar a secar literalmente charcas, llevándose a los cielos eh, toda forma de huida que hubiese en ella y transportándolas a muchos kilómetros de distancia donde caerían literalmente de las nubes. ¿No? Yo he tenido la oportunidad de entrevistar personalmente a marineros hace... Hace unos años estuve recogiendo testimonios de cosas raras que le pasaban a, a los marineros gallegos. y Estuve mucho tiempo en, en los puertos recogiendo historias de ovnis, de premoniciones, cosas raras. Y, y recuerdo que varios de ellos me comentaron que habían visto en alta mar el fenómeno de las trombas de agua, que son como un tornado, como una columna que se lleva grandes cantidades de agua de mar, hacia el aire, hacia el cielo y eso tiene que volver a caer por la ley de la gravedad en algún lugar que puede ser a kilómetros de distancia y cuando vuelven a caer de repente te encuentras que y están documentadas casos de lluvias de gambas, lluvias de pulpos lluvias de peces lluvias de todo tipo de cosas si ese, ese mismo fenómeno esas trombas, esos fenómenos eh, de grandes vientos concentrados se producen en el aire en, en una época de migraciones de las aves es lo que puede originar que de repente comiencen a caer pájaros muertos, y hay muchísimos casos documentados en que de repente comienzan a caer pája pájaros muertos del cielo, es porque presumiblemente les ha cogido una de estas bandadas. Pero lo que ocurre con las lluvias de colores eso. es que si la absorción de esas masas de agua incluye cierto tipo de algas y cierto tipo de líquenes, eso puede pintar el, el agua de lluvia y hacer que de repente llueva sangre, por ejemplo, acordaros de las plagas de Egipto, las plagas de Egipto, las plagas de Egipto como la plaga de, de las ranas y demás, probablemente estamos hablando de un fenómeno eh, meteorológico, atmosférico o climático de este tipo, que es interpretado en clave de, de profecía o de señal divina hace también muy pocas semanas, bueno, de hecho, uno de los casos más interesantes, a mí es uno de mis... ...casos favoritos de los recientes... ...en el año 2001... ...se produjo entre el 25 de julio... ...y el 23 de septiembre... ...que es una pasada... ...en Kerala, en la India... ...la lluvia era de color escarlata... Y, ...y en algunos momentos... ...se convertía en, de color amarillo... ...la lluvia amarilla... que diría alguien... la ...en lluvia negra y en lluvia verde... ...pero en este caso sí se hizo... ...una investigación muy interesante... ¿Por qué? Que llegó a publicarse incluso en varias revistas científicas porque en la Universidad Mahamba Gandhi eh, se había emitido la hipótesis de que aquello podía tener un origen extraterrestre, ¿no? que tuviese que ver esto que os comentaba antes de esas partículas que se localizan en la alta atmósfera organismos vivos, pues eh, hubo un par de investigadores hindúes que sugirieron que eso podía ser de origen extraterrestre y eso provocó a que se hiciese una investigación y se descubriese que precisamente lo que tenía que, tenía con lo que tenía que ver era con esporas de algas que se dispersaban en el aire y podían producir ese fenómeno de lluvias de colores. Con Almadía Ventosa nos dice en Twitter Vicente, uno de nuestros oyentes, las eh, plagas en bíblicas. Esto recuerda eh, que Ya entonces en la Biblia se relatan varios hechos que parece que se puede asociar a estos fenómenos. Sí, bueno, en todos los libros revelados, como esto repito que es un fenómeno mucho más habitual de lo que nos imaginamos, en todos los libros revelados están recogidas. En el caso del Antiguo Testamento, por ejemplo, yo recuerdo el, el, el episodio de Josué, que fue auxiliado por una lluvia de piedras que de repente empezaron a caer del cielo cuando, cuando se, en, en una batalla contra el ejército amorita. Y, y, y esto de las lluvias de piedras es lo que en parapsicología, porque claro, quien investiga los fenómenos anómalos, incluso antes de Charles Ford, se encuentra con estos testimonios que no estaban clasificados, que no estaban recogidos en ningún epígrafe de lo paranormal y se generaron nuevos epígrafes. En el mundo, en el campo de la parapsicología más científica y más ortodoxa hay un fenómeno que se denomina litotelergia, que es la lluvia de piedras o, o la lluvia... Hay casos de lluvias de monedas, por ejemplo, que a es, y hay montones de casos de lluvias de Pero monedas. Pero lluvias sí. de monedas, qué raro. Sí, sí, sí, sí lluvia, bueno... Bueno, bueno, raro, también los animales son raros ¿eh? sí bueno, bueno, bueno, los animales pueden estar en el campo, eh, lo del agua, vale, pero lluvias de que hay un montón, una montaña de monedas y lo absorbe, hombre, entre que te caiga un, me, un maravedí y te caiga una vaca, yo no sé que es más raro <risa> pero el, el origen teóricamente sería el mismo, porque lo que sugieren eh, la, la explicación convencional digamos, en el caso de las lluvias de monedas que de verdad que hay un montón es que eh, se trata normalmente son monedas muy chiquititas, o sea, hasta ahora yo no he, no, no he conocido ningún caso de lluvia de lingotes de oro. No. Son monedas muy pequeñas las que se han recogido, es decir, poco pesadas Y lo que se sugiere es que esas trombas de agua pudiesen haber coincidido en un lugar, en un campo, en una charca, donde eh, se escondía un tesoro, donde alguien había enterrado, ocultado un, una serie de monedas. Y o, que o las de... monedas típicas que echas a una laguna en plan de deseos también puede ser. Pues, exactamente, porque como digo, estas trombas pueden tener tantísima fuerza y además yo recuerdo los testimonios que recogía, eran espectaculares, ¿no? porque que están, ellos hablaban de miles y miles y miles de litros que salen literalmente despedidos hacia el cielo y que van a volver a caer en algún lugar con todo lo que transportan. Entonces si eso ocurre en una charca y ese tornado o ese huracán se lleva... Todo lo que hay en esa charca, pues claro, se llevará las monedas o se llevará... Ahora se llevaría muchos plásticos, pues probablemente se llevaría mucho Sí, plásticos. es verdad, es verdad. El círculo secreto con Manuel Carbella. Las lluvias extrañas han ocurrido siempre. La última, esa lluvia negra, eh, ¿hay alguna hipótesis? ¿Tienes alguna hipótesis para explicarla? Ocurrió en Japón hace escasamente un mes. Es uno de los últimos hechos extraños de los que hemos tenido notificación. Sí, porque, eh, como digo, es ahora empieza a, a tomarse en consideración este tipo de relatos. Ahora existen grabaciones, fotos y vídeos espectaculares de, de lluvias de sangre, de lluvias negras. Y en cuanto a lo de las lluvias negras, hay otro elemento ahora que no existía antes, que es el de la contaminación, por un lado, Exacto, y sí. el de los grandes incendios que hacen que pequeñas partículas de hollín, de, de esos grandes incendios, asciendan a la atmósfera y puedan llegar a provocar el fenómeno de, de las lluvias negras a cientos de kilómetros de distancia. Lo hemos visto hace muy poquito, por desgracia, en Australia, con los grandes incendios, que las columnas de humo llegaban hasta Sudamérica, ¿no? Esa sería la explicación. Manuel Carvellal, muchas gracias. Hasta mañana. Un, un placer. Cuídate.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 y siete minutos y continuamos en la rosa, los vientos, estamos atravesando el Ecuador en del programa de esta noche el programa que ahora os va a presentar dentro de unos instantes, Eureka vamos a conocer algo más con Ana María Vázquez Hoy sobre la historia oculta de Estambul Va a ser en el mundo bizarro, también vamos a tener en este tramo de programa la cara B. Vamos a conocer algo más sobre la geoestrategia y sobre cómo todo esto puede estar redibujando el mundo a ese nivel. Y China, China parece que es uno de los países que va a salir beneficiado de todo esto. A nivel geoestratégico, por supuesto. Os recordamos, estamos en la Rosa dos Vientos. ¿eh? Tenéis eh, un tweet, un, una etiqueta en un Twitter, hashtag AlmadillaRosaVientos, AlmadillaRosaVientos, ¿eh? para escribirnos un correo electrónico que es rosa.vientos.com. rosa.vientos.com. rosa.vientos.com. Y una página web, onda Y una página web, La sección dedicada a la Rosa dos Vientos. Presentamos eh, más pistas eh, para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen cuando todas las partidas. Pistas que nos dicen lo siguiente. Pues a ver, nos dicen que tenemos a un pintor famoso con cuadros robados de inmenso valor, que fue marchante de arte y además tuvo otros trabajos para poder comer. Siento miedo del silencio, en pie. Y aquí va la tercera pista. ¿De quién puede tratarse si aún vendiendo ciertos cuadros a buen precio terminó lleno de deudas? Las opciones que os damos son Van Gogh, uno de sus cuadros, Flores de Amapola, fue robado en 2010... Pablo Picasso, Cabeza de Arlequín, fue robado en 2015. O Johannes Vermeer, cuyo cuadro, el concierto, fue robado en 1990. Con Almohadilla Rosa Vientos, si escribís en Twitter podéis participar o si lo hacéis en el correo, ya sabéis, rosa.vientos.com. Entre todos los que acertéis, uno de vosotros recibirá un detalle del programa. Así que venga, a participar. De todas formas, eh, también hay una respuesta. Un artista, un pintor eh, que se arruinó o que no ganó dinero con sus cuadros. Eh. Bueno, pues eso simplifica la respuesta. Todos. Toda... Yo creo que no. Pero muchos de ellos sí. Eh, mira, todos, <risa> todos, o casi todos. El 99,9% son todos. O un poco más de eso que he dicho, me he quedado corto. ¿Pero tú qué quieres, que no acierten? No, Ay, yo, nombre, yo quiero nombre, decir la que verdad. Hombre, que no, déjales, déjales, que entre esos tres no, ya tienen bastante. Eso sí. ¿Quién se hizo pobre, más pobre que los pobres? No confundas. <risa> Es que he oído no sé qué. No confundas. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Insistimos, hemos atravesado el Ecuador en del programa de esta noche, las 2 Y 11 minutos soy como el que se dobla en onda cero, La Rosa de los Vientos. Debuto en París La flor de Estambul Comenzó a bailar ¿Quién lo iba a decir? Hoy Turquía es noticia por algo terrible Se han retenido allí Mascarillas y material sanitario Que tenían un destino España púrpura y añil Turquía quiere ser Europa. Es hora de que lo demuestren. Hasta la gracia de su pecho. Ana María Vázquez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, eh, pues, eh, tirando, ¿qué vamos a decir? Tú eres, eh, tú eres la flor de Estambul, ¿eh?, esta que noche. Mucho antes de lo que ha pasado hoy, de lo que conocemos mucho antes, nos habías dicho y teníamos la información de, de hacer un mundo bizarro sobre Estambul. Eh, Estambul y su belleza está al margen de su presidente y de lo que está ocurriendo. Hay Por que margen, enorgullecerse qué. de esa historia, pero no del presidente de ese país. No, la verdad es que el turco es un personaje magnífico, los turcos son los, unos hombres guapísimos y una, unas personas muy afables, muy en fin, que acogen a todo el mundo, con lo cual me extraña esta situación que estamos viviendo con ese problema, claro. Espero que se pase pronto. Ojalá sea así. Vamos a hablar de Estambul, una ciudad, la única ciudad del mundo que podemos decir que está entre dos continentes, geográfica y políticamente, Europa y Asia. Es una ciudad impresionante, para mí es eh, la ciudad más bella y más bonita que conozco. Y lo decía Napoleón, Napoleón dijo que si el mundo fuese un estado su capital sería Estambul. ¿O Bizancio o Constantinopla? Bueno, es un lío. Yo la verdad es que nunca me entero de cómo hay que llamarla, porque ahora mismo eh, yo la llamo Estambul, creo que mm, eh, no sé si es Constantinopla y lo que es Bizancio. El problema es que empezó llamándose Bizancio, del nombre de su fundador, ...que era un griego y lo curioso es que le mandaron los dioses... ...construirla enfrente de la ciudad de los ciegos. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque enfrente estaba los primeros que se asentaron allí... ...fueron unos colonios griegos de Mégara... ...se asentaron en Calcedonia... ...y eh, el sitio era malísimo... ...tuvieron que volverla a refundar al otro lado del mar de Mármara... ...en la mmm, parte europea... ...y la leyenda dice que eh, tuvieron los mmm, eh, constructores de Calcedonia... ...que sacarse los ojos y ofrecerlos a, en el oráculo de Delfos... ...porque habían estado ciegos y no habían visto la importancia de asentarse en la eh, zona europea. Y cuando nos eh, pregunten, por ejemplo, cuando rellenamos un el crucigrama y nos preguntan, capital de Estambul, capital de Turquía, perdón, capital de Turquía, no confundamos, no pongamos Estambul, es la no más conocida, pero no es la capital. No, no, la capital desde luego es Ankara, sí Estambul eh, fue durante muchísimo tiempo Vamos, ahora acabo de confundir yo ahora, mismo... ahora. <ríe> Yo siempre, Bruno, siempre eh, cuando te dicen capital de Turquía piensas, en, piensas Estambul? en Estambul Sí, es verdad es Vamos, verdad. Estambul, yo es que ahora mismo no sé ni cómo se llama, si es Estambul si es Bizantio o si es Constantinopla, fue eh Constantinopla pero eh, le quitaron el nombre y ahora me parece que la capital es Estambul. Pero yo siempre me confundo con los tres nombres. ¿Pero se puede decir que es la ciudad más importante de Turquía? Sí. Además, tiene estuve contándolas para preparar el programa, tiene más de 33 universidades. Es impresionante. O sea, es un un, un, una, un emplazamiento entre Europa y Asia, con el camino de Dardanelos, Bósforo y el mar de mármara, donde pasan todas las riquezas del mundo mundial y más todavía. Y también has contado las mezquitas eh, que tiene, y no son 33 eh, como las universidades, son 3.300. <risa> sí, impresionante. O sea, yo, eh, por más veces que he ido, eh, nunca he conseguido ver más que cuatro o cinco, las más importantes, como mucho diez. Pero tiene 3.300 mezquitas. Increíble. ¿Y algunas Increíble. subterráneas? Y algunas subterráneas, efectivamente. Que, por cierto, no las conozco. Lo que sí conozco subterránea es la, la cisterna, que es una maravilla. Yerebatan es araísta. Yena, ¿conoces eh, algún baño turco? Porque tendrán que tener su origen ahí, ¿no? El nombre, por lo menos. Bueno, el, lo curioso es que los baños turcos son la continuación de las termas romanas. Sí. Sí, sí. Y claro, sí, que estuve en uno. La primera vez no me atreví, la segunda ya fui. Y os puedo decir que, que es muy curioso, porque claro, eh, tienes que dejarlo todo en la, en la taquilla, te dan una toallita, yo llevé zapatillas de goma te pegan un palizón tremendo y según sales del baño turco te vas a la puerta de al lado que es un sitio de zumos a reponer porque bueno sales totalmente pero es muy bonito es una yo lo recomiendo porque es una sensación muy bonita y además muy, muy desconocido por lo menos en nuestro país da detalles para las personas que, que no sepan que qué consiste un baño turco pues el baño turco consiste en que Eh, entras en un edificio muy antiguo, con una gran cúpula, donde se genera vapor y que eh, no es como las ternas romanas que tenían el caldarium, el tepidarium y el frigidarium, sino que allí lo que tienes es sobre todo vapor. Te sientas en un, en un sitio, es todo de mármol blanco, por lo menos el que yo conozco, el de cimberlitas, y eh, sudas te puedes ir echando eh, agua y sudar mucho más y cuando ya eh, has pasado una serie de minutos el tiempo determinado, pues te pasas a una, eh, como una especie de diván de mármol redondo y te coge una señora, en caso de las eh, mujeres que están separadas de los hombres, Y entonces te dan un masaje, un masaje que te dejan nueva. O sea, vamos, te dejan nueva que dices, de esta me rompe, ¿no? Sí. <risa> <risa> Madre mía, ya me acuerdo de un amigo mío <risa> que contaba que la había, dice, crujía de todo, un brazo, el otro brazo, la pierna, el cuello. Y y claro, sales medio arrastrándote, pero sales vivo, Claro. Tú has eh, comentado en muchas ocasiones con nosotros en los viajes a Estambul, un viaje a Estambul que invitamos a toda la gente que lo realice porque es un lugar fantástico y en ese lugar en Estambul se puede conocer el Gran Bazar, es uno de los puntos, uno de los lugares más visitados en la ciudad y una de las ciudades más visitadas del mundo bueno el Gran Bazar os puedo decir que tiene Eh, 3.600 tiendas, 64 calles y 22 puertas de acceso. Has también, ¿no? Sí, sí, vamos. Sí. Además, es que, vamos a ver, no es que la cuente, porque yo cada vez que he entrado, por fin conseguí eh, encontrar una que está cerca de, de Sultanamed o de Cimberlitas. Y resulta que siempre te equivocas, es como un laberinto tremendo. Y Bien. me he enterado que tiene 22 puertas para hablar con vosotros, pero siempre te pierdes. ¿Y el regateo qué tal se te da? Genial. <risa> no te lo pueden imaginar, aparte de que son unos cabritos, porque eh, hablan como siete, ocho idiomas. Eh, hablan turco, árabe, español, inglés, italiano, francés, alemán, chino, japonés. Y aunque vayas callado, hablan ¿eh? tu idioma, saben perfectamente. Y sí, sí. Yo me acuerdo eh, que ese fenómeno se produce un poquito en Marrakech, es parecido en el Bazar también. La gente eh, de cualquier edad ¿eh? habla tu idioma. Te pregunta un niño, ¿tú de dónde eres? Eh? ¿De España? Te lo cojo enseguido La siguiente pregunta es, ¿del Madrid o del Barça? Es la siguiente ah, pregunta. bueno, eso fue buenísimo. Pero decía, hay yo que responderle, sí, hay sí. que responderle, yo le respondo. No, yo soy de Groenlandia, porque no saben, es idioma este de los pocos que no saben, porque Qué es la única malo, forma pobrecito. de quitarte, evidentemente, pero es la única forma de que no te insistan, que no te insistan, ¿no? Me da lo mismo, a mí me encanta, a mí me Ay, encanta quedarme, claro. quedarme con ellos. Y, y bueno... Es su trabajo y su vida, claro. Claro, pero es que además eh, aprendes a regatear, porque tú imagínate, ellos te piden 20, entonces tú tienes que decir directamente que 5 o 6 empiezan a, a decir, ¡Ay, Dios mío, me quieres, mi hijo que tengo, mi madre, <risa> mi no sé qué, mi no sé qué, a llorar! Y ya, y te dice, "Dios, Y tú dices, ¡ay, Dios mío, que no tengo! De... Y de los dos sabemos perfectamente que Chego vamos a ni 10 ni 20, que vamos a quedar en la mitad. Pero yo he empezado ellos en 20 y yo en 5. Y si no, es que no te venden. O sea, ellos dicen que cuando tú llegas a un sitio y dices, oiga, ¿qué vale esto? Es como una falta de educación. ¿No te puedes imaginar lo que es sentarte a comprar una alfombra? Que yo me traje una de Capadocia que, que es la mayor que tengo en mi salón, y es impresionante. Bueno, pues me tuve que ver todas las alfombras del bazar. Experta en alfombras. ¿Cómo se hacen los nudos que tienen? Le, lo, y menos el precio. Hasta sí. que te has tomado cuatro o cinco test y estás harta de ver alfombras, sí, te marean. Verdad. Sí, sí impresionante, pero son maravillosos, ya te digo, el día que me pierda me buscáis en Estambul, sobre, to sobre todo en tocapi bueno, en el palacio de a a ver a ver el palacio de tocapi que me he enterado también, por vuestra culpa, que mide 700.000 metros cuadrados, ¿sabéis lo que es eso? Pedazo palacio. Los has Pedazo, contado, ¿no? Sí, sí, vamos, Hombre. es que me he ido a enterar de, directamente de las medidas, porque a la gente que no lo conoce le, no le puedes decir un palacio grande. 700.000 metros cuadrados. Impresionante. Un patio, otro patio, es lugar de recepción. El, el palacio de Tocapi es donde vivían eh, los eh, sultanes, que luego se trasladaron, porque eh, aunque está entre el Bósforo y el mar de Marmara y está en una colina, pues resultaba eh, muy de, con muchísima humedad, y se bajaron, porque se morían mucho los niños y las mujeres del AREN, y se bajaron al Palacio de Dolmabache, que está a orilla del Bósforo. ¿Y qué, os, qué pasa qué me... más allí, eh, Ana María? ¿Se regatea más o se pone más pelos? ¿Cómo? si se regatía más o se pone más pelo ¿sabes? porque se ha convertido en la meca del transporte ah, copilar sí, no, no me acordaba de lo de los pelos claro, es curioso pelos de la cabeza, eh, digo Sí, decía, es que no sabía... No, es que sabes en qué estaba pensando es yo. Que, no, no, no, es? sí, se ha ido, no, se ha ido no, con no. las mujeres del la AREN y le... No, y no, le no, no, no, no que va, va. <risas> oh, otro, otro cotilleo. Yo decía, estará diciéndome que la señora fue de pila a los pies no, no, no, no, no O que tienen bigote, que también puede ser. <risas> pero lo que me llamó la atención y de lo que me acordaba eh, con lo del pelo es que precisamente en el gabinete de las reliquias sagradas con una lupa impresionante tienen un pelo de la barba de Mahoma ah. sí, yo me quedé igual que tú Silvia se, ¿no? <risa> <risa> o sea que ese el pobre Mahoma le afeitaron y llevaron el la pero además es impresionante lo de las reliquias tienen un manto de Mahoma tienen una muela de Mahoma tienen una huella Del pie del profeta, uno de sus mantos, y ya te digo que tienen el pelo de la barba de Mahoma, que claro, lo tienen que poner, además un pelo cortito, pues lo tienen que poner con una lupa para que lo veamos, ¿no? Y no solamente hay reliquias relacionadas con el mundo del Islam, también con el cristianismo. Eh, tiene mucho que ver con la Sabana Santa. Estambul, eh, la ciudad de la que estamos hablando, tiene mucho que ver eh, con las reliquias que llegaron a España hace muchísimo tiempo. Eh, también tiene que ver con las reliquias cristianas. Es como la capital de las reliquias también. Sí, sí, es el, es el, en, en relación a lo que son las eh, reliquias musulmanas, es... El, el lugar que más reliquias tiene del profeta y luego tienen también en relación al antiguo testamento tienen la vara de Moisés sí. la vara de Aarón y tienen algo también una fuente de Abraham creo que tienen que además te llevas en las manos a la cabeza cuando empiezas a ver aquello y claro yo no me lo esperaba de los musulmanes sí pero encontrarme La, la, la vara de, de Moisés y la vara de José, y el, no, de José tienen una túnica o un, torba, un turbante, de José el bíblico, o sea, del, del egipcio, ¿no? Y es porque estas eh, reliquias se la llevó un sultán cuando tomó el Cairo uh -huh. Entonces arrampló con todo lo que tenía allí y se lo llevaron a, a Estambul. ¿Y qué les pasa con los gatos? ¿Por qué tienen eh, tanto cuidado gatuno? Pues no lo sé, les encantan, los tienen sueltos por la ciudad, los cuidan, los respetan y hay que tener eh, recordar que, por ejemplo, los gatos eran más eh, persa y vinieron hacia Europa en época de Alejandro Magno, con lo cual se debieron quedar en Estambul y, desde luego, debe ser el, te el terror de las ratas, porque, claro, están los gatos, pero preciosos, no te los puedes imaginar. Aparte, ...de que son gatos con personalidad... ...les han hecho hasta... ...documentales de, de cine... Y, ...y tienen... ...pues la, la... ...las gatas sobre todo... ...con una personalidad... personalidad ...impresionante... ...cuidados... ...y además los alimentan... ...y entonces llega un gato... ...se te queda en una tienda... ...y ya pues nada... Le, ...tú le das de comer... ...pues como si se os mete uno en la emisora... ...pues allí que lo tenéis diciendo rum, run y dame de cenar, Silvia. <ríe> ¿Con Almohadía pues Sí, sí, llaman con la patita, y entonces dicen que con eso eh, se comunican y ya les sacan la comida. Con Almohadía Rosa y eh, nos dice uno de nuestros oyentes en Twitter, Oscar Rubio, la relación que existe de la Sábana Santa que se dice que estuvo ahí. Eso no me lo sé. Mira, me has pillado. Porque el problema de las reliquias, como yo la vi en Turín, ya la he con Turín, pero daros cuenta... que, bueno, que antes la... estuvo en muchos sitios, claro. Por eso te digo que desde la Sábana Santa, el Grial, y la Corona de Espina y la Leche de la Virgen, los he visto en tantos sitios que puede estar ahí o puede haber estado en cualquier sitio, efectivamente. Si tú tuvieras que ayudar a una persona que está un día en estambul y tienes que llevarle a sitios para no estar más de un día a qué sitios a qué dos a tres sitios le llevarías pues mira le llevaría a todo estambul porque le llevaría lo que hice con mi sobrina la última vez que estuve a coger un autobús que está en frente de santa sofía le sentaría en la parte de arriba del, del autobús con la cámara de fotos puesta en ristre, y le llevaría a ver todo Estambul completo, terminando, pasando el puente sobre el Bósforo, y llevándole a cenar a la parte asiática de, de Estambul, donde se ve maravillosamente todo lo que es el Bósforo iluminado, el puente sobre el Bósforo, y el antiguo Estambul, que está más en la parte europea Hay muchas diferencias entre la parte europea y la parte asiática. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Es más moderna eh, la parte asiática y está ah, menos poblada. Si Estambul tiene entre 15 y 20 millones de mmm, habitantes, el, la tercera parte está en la, en la asiática Y las otras eh, partes están en la Antigua, que es muchísimo más abigarrado y muchísimo más popular. Y a mí me gusta muchísimo más la parte europea. Sí. Mundo bizarro, Estambul, una ciudad eh, bizarra, pero maravillosa también. Estambul lo es un lugar al que volvería siempre, Ana María. Volvería y, desde luego, eh, al Palacio de Tokapi. La última vez estuve... Eh, un día entero y no termine de ver las cocinas. Por ejemplo, que tiene tres cocinas y una sola de ellas eh, podía dar de comer a, de cenar o comer a 4.000 personas. Ten cuidado a ver si te va a pasar lo mismo que con el mercado, que te vas a quedar eh, perdida y te tenemos que ir a buscar al Palacio de tocapi de Ojalá, pero mira, hay una cosa que es fundamental. Dentro del, del mercado... Tienes la parte más antigua con eh, manuscritos, la parte hay judíos sefardíes, hay cafés, hay, hay restaurantes y una cosa que en la última vez me llamó la atención ya, que ya hay baños y ya hay baños para señoras, porque es que antes... En el Bar gran Mazar era una cosa de hombres, nada más. Hay solamente una joyera que tiene unas joyas muy bonitas, lo hay alguna mujer más, pero es una cosa de hombres, nada más. Turquía. Y los ojos... Perdona, perdona. Sí. Silvia, Silvia, sí, sí. los ojos como el tío Gilito... Con las joyas que hay, que entras y oro, más oro, más oro, más oro, impresionante. Y además a buen precio. ¿No? <risa> Turquía en Estambul, eh! Un país, eh, perdón, Estambul en Turquía, Turquía un país eh, que no se merece a sus eh, gobernantes porque hay bellezas espectaculares eh, como Estambul, que no es la capital de Turquía, insistimos, eh, pero es la ciudad más importante. La ciudad eh, de la que hemos hablado esta noche en el Mundo Bizarro con Ana María Vázquez Oys. Ana María, mil gracias una vez más. Cuídate mucho, guapísima. Igualmente carpe diem y nada, en cuanto se pase esto nos vamos a estambulvisando o oh, Constantinopla. Ay, ay, ay. A <risa> a comprar, a comprar oro. Lo que sea. <risa> Esa es la estrella de Tigal, la danzarinda que me dio de muerte. Y quién no da la vida por un sueño. De Dios amor de la por el genio? Las dos y treinta y minutos continuamos en las rosas ventos, en Onda Cero.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 la cara b el mundo está cambiando y lo está haciendo atravesando caminos en desconocidos claves partidos La piel con cada vez y es, que, es que, la que la enfermedad y la pandemia, pandemia puede afectar las a todos durante el siglo XX hubo dos grandes potencias Estados Unidos y la URSS eran los buenos y los malos pero en 1989 cayó el muro Y poco a poco ha aparecido la fuerza económica de china Con Floridos, Cárlabos, no estoy sola. En China había dinero para todo, aunque a la vez una falta de libertades brutal. Todo, de libertades brutal. Necesito, no opresor, caminar, democracias eh, con sus fallos, eh, por supuesto, pero mucho mejor que lo otro, porque las democracias tenían enfrente a dictaduras sin un solo acierto.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 Eureka Y es que hoy Eureka huele un poquito mal. Enseguida os contamos por qué. Y es que vamos a hablar de eso, de curiosidades, de anécdotas, de cosas que no sabía sobre, sobre la caca. Como Martínez, hemos dado muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mira, que un día de caca. Sí, sí, sí. <risa> y he dicho, pues bueno, mira, voy a hablar de ¿De qué hablo? De pues o del día o de la caca, ¿no? Quiero. <risa> <Claro. risa> Oye, por qué me llama mucho la atención cuando me comentabas que allá en la luna, eso que vemos que está 300.000 km de aquí, en la luna, en la luna hay caca. <risa> Eh, es que la con, luna, con sí. perdón, que pinta allí la caca <risa> ya ha es cosa que... <risa> porque hay que hacerla ¿eh? Eh, claro, que hay que hacer la luna en la caca pues eh, sí, pues, co como el hombre ha estado allí hijo mío, pues eso de que cuando el hombre pone la, el pie no puso la, el pie en la luna también puso la caca ah. porque donde va el hombre va la caca como todo viviente. <risa> y siendo un poco más concretos además en la luna hay cuatro bolsas llenas de caquita Pero también se dejaron ahí otros regalitos, que era, pues, eh, se dejaron pis, vómito y otros desperdicios y despojos, y, y muchos además se estarán preguntando cómo cagan qué, los astronatos. Qué, qué bonito, qué bonito lo de Astron cuando dijo, esto es un pequeño parso para el hombre, no se estaba refiriendo a eso, se estaba refiriendo a otra cosa. Sí, sí, y además luego en, la, en las naves y todo eso es un, es un marrón porque tienen que, que hacerlo... <risa> <No>. <risa> es un como muy marrón. <risa> sí. Tienen que hacerlo en un esto especial con un agujerito muy pequeño, casi haciendo e equilibrios ahí. Eh, y es que, que que no te quiero contar. <risa> que tiene que ir succionando, conforme, claro. porque es que si no eso flota por la claro, nave. Claro, claro. Entonces, y en gravedad cero es que a saber lo que va a hacer... Bueno, pues, la ya caca, ves. ya no te quiero contar el pis... Pues ya ves, también Oye. tiene una sonda y es un poco aparatoso, ¿eh? Sí, no es tan, sí, sí. tan tan, glamuroso lo de ser astronauta y tal. Sí, pero en la Luna, en la Luna, hay también caca. Esto no lo sabíamos y seguramente no lo sabía nadie. Sí, es que hay cosas que yo te apuesto que no que no sabes de la caca, aunque todos cagamos, pero venga, bueno, vamos a empezar. Al ejemplo, algunos eh, cagan por delante vómito. O sea, pero el boil sí. es que tiene eso también, ¿no? Sí, claro, ves, yo siempre he dicho que esa regla matemática de que el orden de los factores no alterar productos, mentira, porque yo siempre he dicho, porque si comes pollo, cagas mierda, pero si comes mierda, no cagas pollo, ¿no? Pero, no pero, pero al fin, dejando a un lado a los comes mierda y todo eso, pues se puede vomitar caca. Eh, sí, sí, o sea, como en el capítulo ese del dibujo de South Park, que cuando Carmen está ahí defecando por la boca. Sí. pues bueno, pues eso puede pasar y además es que si pasa eh, es, eh, es, o sea, es raro, es porque tienes un problema de salud serio o severo o un atasco o obstrucción intestinal muy muy grave o, o algo así como te imaginarás no es nada agradable pero bueno, menos agradable es eh, tragarte una píldora de caca y, y esto además eh, puede dar mucho asco pensarlo, pero las píldoras de caca y los trasplantes de, de heces Salvan vidas. Ya lo, lo comentamos una vez en una eureka en el que precisamente estuvimos hablando de eso, de los trasplantes sí, sí, de heces. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque si tienes una flora intestinal dañada y por lo tanto tus defensas dañadas o infectadas por una bacteria de estas muy chungas que las hay y además te pueden provocar la muerte porque algunas que son resistentes a los antibióticos, pues nada, cogen, te hacen un trasplante de heces de otra persona con una flora intestinal sana para que esa flora trasplantada conquiste terreno en tu intestino y acabe con la infección, que da mucho asquiño pero tiene sentido y funciona claro, porque en realidad más que el trasplante de heces, se trasplanta lo que hay dentro de del intestino y claro. con, con la flora intestinal ¿no? Claro. Eh, se, está trasplantando la base de, de muchas cosas ¿eh? ¿No? pero bueno, la palabra trasplante de heces es lo que puede hacernos eh, creer eh, lo que es o lo que no es eh, porque es algo mucho más que eso ¿no? claro Claro. Oye, ¿y sabes que, que hay gente que caga rosa? ¿Ah, sí? Sí, a ver, antes de nada decir eh, eh, que... Explica <ríe> esto, ¿eh? <ríe> antes de nada decir que si notas que, que el color de tus heces varía, eh, es bueno ir al médico, ¿vale? Eh, vamos a ver. Eh, hace unos años, en los años 70, cientos de bebés fueron hospitalizados en Estados Unidos porque estaban cagando rosa. Ajá. Entonces, entonces claro, eh, pues eh, tú, tú ves la caca de tu bebé de color rosa y qué piensas. Pues que o la caca está enamorada, o que ha pasado por ahí la pantera rosa, o que estás perdiendo sangre, o algo así, ¿no? Eh, claro. Puede ser grave. El, el cambio de sí, sí, tono sí, sí. en las heces es, es hay, hay que vigilarlo, ¿vale? Puede ser muy peligroso, pero te asustas, es normal. Y en el caso de aquellos niños que estuvieron cagando rosa, la cosa resultó. No ser nada grave, ¿vale? Gracias a Dios. Resulta que habían eh, sacado unos cereales que llevaban un colorante artificial para que fueran uh -huh. de color rosa. Sí. Pero eh, eh, Tan potente que hacía que los niños estuvieran cagando rosa. Y, y además para que veas las mierdas que hacemos de comida y que, que comemos, nunca mejor dicho. Porque este caso eh, fue muy preocupante, formó parte de la literatura médica. Hospitalizaron a muchos bebés y además la marca de cereales eh, se fue al traste además porque usaban un colorante que fue prohibido en Estados Unidos en 1976 después de que un estudio con ratas lo relacionase con cáncer, aunque además estuve presente varias décadas después en muchos helados. Y de hecho, este colorante todavía está presente y se usa con frecuencia en productos para decorar pasteles, tartas, incluso lo utilizan los dentistas para, para mostrar a los pacientes dónde hay una placa en sus dientes. O sea que, que bueno, que, que ha habido además otros casos en la literatura médica de cacas de coroles, naranjas también, por otros cereales y todo eso. Y hace poco, además, en el 2015, en Halloween, pues resulta que sacaron una Whopper, una Whopper Halloween, <ríe> que por el poco, <risa> que los que se la comieron, pues, empezaron a... A, a cagar verde. Y si querían sorprender con una hamburguesa, yo creo que no la consiguieron, porque imagínate la sorpresa que se llevaron los que se la comieron cuando fueron al deseo, ¿no? <risa> sí. Hay Pero que reírse bueno. en estos días a veces, ¿eh? Pues sí, sí que bien. por cierto el váter es un invento relativamente moderno, ¿eh? ¿Ah, sí? Y, sí, aunque hoy en día es habitual que en nuestras casas lo tengamos todo... O sea, no todas... es tan antiguo como el ser humano aunque es tan antiguo como el ser humano ir al baño. O, o, o hacer esas cosas, ¿no? Exactamente. Pero resulta que el inodoro que nosotros tenemos en casa, hoy en día, casi todos, en el mundo occidental además, pues no es el lugar más adecuado para hacer nuestras necesidades. Resulta ah, que no. no. No, A ver, si bien las letrinas son súper necesarias y súper higiénicas, que además salvan vidas y es uno de los mayores retos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? que en muchos lugares de este planeta consiste en conseguir que todo el mundo tenga acceso a las letrinas, bueno, bien, pero este modelo concreto que nosotros tenemos eh, no es el más apropiado porque bueno, eh, tú te das cuenta de que la postura más natural y más biológica del ser humano, ¿cuál es? ¿La, ¿no? la, la de la del Homo sapiens por muy moderno que sea, pues hacerlo de cuclillas, ¿no? Claro. entonces eh, hacerlo sentado en esa posición de 90 grados, genera problemas de colon y de estreñimiento porque la postura natural es esa estar de cuclillas claro, pero o sea, y no todo inodoro de cuclillas pero hay un acento o sea, es un asiento en sí mismo Si estás si estás sentado no estás de cuclillas estás en una posición ah, de 90 sí, grados. Vale. Entonces tú no estás presionando las, las, las rodillas contra el abdomen, ¿vale? Mm. Y es totalmente diferente. Eh, por ejemplo, vamos a ver, mm, eh, ¿tú te acuerdas de esas letrinas que tenían nuestros abuelos en el agujero y todo eso? Sí, <risa> que en, en algunos sitios. Pues bueno, esas es una Hay algún, bar, algún barrio antiguo eh, que, que tiene eso, el, el, visto, el pozo también. negro, ¿no? En el fondo ya en es eso, ¿no? siempre las veía sí, sí, sí. en las casas también y en casas de nuestros abuelos también las he visto, las he llegado a ver. Bien, eh, así presionas mejor las piernas contra el abdomen y el abdomen hacia el recto. Y como curiosidad antropológica te diré que en los países de Oriente que tienen la tradición de acucubrillarse para defecar, los asiáticos descargan más heces por día que los occidentales. Ya ves que todos hacemos caca, pero no todos lo hacemos igual ni en la misma sí. sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, que hay formas mejores y peores de hacerlo. Hay un estudio del 2013 que fue publicada en una revista científica que habla de eso, de la postura a la hora de hacer caca, porque tiene relevancia médica, ¿no? Además, um, cogieron a un grupo de personas y los, los dividieron en tres grupos, ¿no? Y además, midieron eso, cuánto tiempo tardaban, el esfuerzo, si se esforzaban más, menos, y, y, y la cantidad y todas estas cosas. Y estuvieron estudiando también las consecuencias. Y como te podrás imaginar, pues la postura idónea resultó ser la de los que estaban en cuclillas, lógico normal ¿no? por eso en los países donde lo hacen de cuclillas no tienen hemorroides, ni problemas de estreñimientos, ni hernias de hiato ni de ni cosas de esas marca una pequeña diferencia el tema de la de la postura, eh, una opción muy válida sería poner un, un banquito mientras estás sentado en el inodoro un banquito en el que tú apoyas los pies, ¿vale? para tener los pies más mm, subidos y puedas a, a tener esa posición imitarla un poco, o... perdóname, o... Mado, para caer como un señor Sí. Señor Monsapiens, oh, se me ha ocurrido a mí pensando en estas cosas de la caca que me ponen muy cativa. Eh, digo yo que, ¿y si tuviéramos un inodoro de estos que se regula la altura? regulable sí, que pueda sí, sí. subir y bajar porque claro obviamente hay personas que por temas de accesibilidad y todo eso necesitan cierta altura y también pues si eres es verdad, es verdad. más anciano o sí, mayor sí, o lo sí, que sí. sea y no te puedes poner de cuplillas eso tampoco es ¿no? pero si te pudieras ajustar un poquito regular la altura sería sería la leche sí, sí. y eso explica porque eh, el inodoro es tan occidental en cierto uh -huh. modo ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Ya y bueno, sea, tú no has decir, tam... eh, La equivalencia que se me ocurre ahora, porque en Occidente, en los eh, países eh, tan desarrollados, funciona también eso de las redes sociales? Igual es eh, por otra cosa, lo que <risa> se está haciendo. No, porque hay gente que dice <risa> barbaridades absolutas. Sí, y mira, ahora que dices de las redes sociales, mucha gente se lleva el móvil al baño, lo sabes, ¿no? Sí. Y ya están ahí todo el rato y tal, y igual. Pues mira, se ¿Para está que mucho no le vean hablando sobre mucho todo. Claro, se está hablando claro. mucho estos días de lavarnos las manos, pero también hay que <risa> lavar <risa> otras cosas. Sí, y es. ser conscientes de que el móvil tiene restos de materia fecal, más que el inodoro, ¿eh? según algunos estudios. Más que el y además. Todo. Sí, sí, sí, el Joder. móvil arrastra. O sea que la gente apunta muy mal. Claro, porque la gente que hace, va al baño, hace sus cosas, se limpia y sigue tecleando. Sí, sí, sí. antes de lavarse las manos y estás ahí ¿vale? y el dinero también es otro ecosistema fecal, el teclado del ordenador, el ratón, pues todas cosas, esas ¡Joder! cosas también hay que llevar cuidadito. Vale, ¿Por qué? Vale. y además, por, claro, y, y bueno, en fin, eh, ¿por qué nos das con la caca? Otra pregunta interesante desde el punto de vista antropológico y biológico. Pues eh, pues es, además es que es un arco, un arco universal. Sí, es porque verdad. pasa en la, claro, en la mayor parte de culturas y probablemente tiene una explicación evolutiva porque en realidad es una fuente de infecciones bacterias, hongos, parásitos y el cerebro humano ha evolucionado para detestar ese olor seguramente para protegernos de, de esas infecciones es un rechazo que forma parte de nuestro sistema inmune conductual además que cuando entras en un baño público ya que estamos hablando de estas cositas y estás percibiendo cierto olorcillo es porque las partículas de eso que huele así, están entrando por tu nariz y tu boca. Eso a lo mejor cuando no soportamos ciertos olores, lo primero que hacemos es taparnos la boca y la nariz. Sí, sí, sí. Y Ay Bruno, no sé, yo creo que después de escuchar este greca ya no vas a volver a sentirse ha sido Porque hacemos en determinadas cosas <risas> y cosas que forman parte de, de lo cotidiano, pues conocer un poquito una explicación, que sí, eso ya. es en el fondo lo que, lo que buscamos y lo que hacemos, ¿no? Eh, dar pues sí. a la gente una serie de puntas, eh, investigar lo cotidiano, ¿qué más cotidiano que eso? Pues nada, claro. este Ureca es una caca. <risa> no. Bueno, este Ureca está hablando sobre la caca. Sí. Y, y estamos y aprendiendo muchas decir. cosas, ¿eh? Sí, porque es una cosa que... No, y hay muchas más, ¿no? Pero creo que, que, que hemos seleccionado aquí una piel pincelada, que mucho más yo creo que no se puede soportar <risa> hablando de este tema. Pero pero son, son cosas curiosas y, y, vamos, que es una cosa que, que hacemos todos, ¿sabes? Que somos, somos sapiens que somos dichos vivientes Y que ahí está. Sorprendente. En la luna hay caca. Y hay caca rosa y muchas otras cosas que hemos contado esta noche en Ureca con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Buenas noches. Y es que viviendo los tiempos eh, que estamos eh, viviendo tan dramáticos, eh, tan terribles, de vez en cuando conviene conocer y saber, pero también riéndose un poquito. vientos a esta noche como siempre hasta las 4 de la madrugada hemos empezado a las 12 de 12 a 4 un programa que os ofrece conocimiento que os ofrece ciencia que os ofrece misterio que os ofrece historia y que os ofrece estas noches conocer un poquito temas y asuntos que sin obviar la realidad que estamos viviendo pues nos saquen un poquito de esa cosa tan terrible último dato, verdaderamente horroroso, más de 800 en víctimas. En relación al coronavirus, pero también hay una parte que tenemos que reseñar, es el día, en los últimos días, en que menos ha crecido esa cifra verdaderamente lamentable de víctimas. Estamos viviendo un momento horroroso. Este 2020 lo vamos a recordar por esto, por la pandemia, por esta eh Este cambio en la vida absolutamente de todos. La semana pasada decíamos que 3.000 millones de personas están confinadas. Seguramente ya son más en todo el mundo. Más en de 3.000 millones de personas. La mitad de la tierra está confinada en sus casas. Parece una película de ciencia ficción, parece una película distópica. Bueno, pues esa historia, esa historia al revés, es la que estamos viviendo en este momento. Una historia que mañana lo vamos a saber, que ya a comienzos del siglo XX, se escribieron distopías y novelas de ciencia ficción con ese toque distópico, que ya tocaban eso, que tocaban el hecho de que un día por culpa de un virus la humanidad se recluirá en sus casas las 3 y 10 minutos continuamos en la las rosas todavía quedan muchas cosas por delante quedan entre otras cosas entre otros detalles importantísimos saber quién ha ganado el concurso de esta noche, quién era el personaje oculto cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad. Datos si y resolución al concurso que nos ofrece Silvia Casasola. Pues sí, pues sí, pues sí. Bueno, primero dar las gracias a todos nuestros oyentes por participar. A todos nuestros oyentes por acompañarnos cada noche. Sábado tras sábado y domingo tras domingo. Y ojalá dentro de nada todo esto sea un recuerdo y que digamos, ¿te acuerdas, te acuerdas aquellos días en los que no salíamos de casa? ¿Te acuerdas aquellos días que decías, ay, un poquito de solecito, a ver que saque ahí el cuello? Yo creo que, es decir, nunca será un recuerdo lo que tenemos que hacer a partir del día en que se abra la puerta, ...que yo creo que no habrá un día... ...en concreto será progresivo ese levantamiento... Hombre, claro. ...hoy lo hemos eh, sabido, lo ha dicho el presidente del gobierno... ...habrá un día en que la siguiente alarma no vaya con confinamiento... ...creo, creo... ...pero por lo menos hay que recordemos... ...y que haya la menor influencia posible... ...que sea un acontecimiento que... ...bueno, ha sido importante... ...y que no tiene una huella... Pero la Tierra, lo decía ese eh, Redondo en la primera conversación, la Tierra se ha movido bajo nuestros pies y a ver cuáles son las consecuencias. Ojalá sean las menos eh, posibles. Consecuencias y reacciones, que hay mucho. Pero bueno, como sabemos que están nuestros oyentes aguantando hasta estas horas para ver quién se lleva el premio, pues vamos a intentar ya dilucidar y dar las últimas eh, pistas, informaciones y que vean eh, si han acertado o no. Bueno. Eran tres pintores, los tres pintores famosos Pintores además que como son famosos Sus obras pues tienen alto valor económico Y por ello son reclamo para coleccionistas Pero también para ladrones Que quieren sacar rendimiento económico Bueno, los tres pintores tienen en común Obras robadas todavía Aún hoy hay en paradero desconocido Cabeza Darlequín de Pablo Picasso es uno de ellos. De hecho, del pintor malagueño, atento, se han robado 693 obras y 572 siguen en paradero desconocido. Con Van Gogh, pues también ocurre tres cuartos de lo mismo, además de Flores de Amapo, la ha sucedido en 2010. Resulta que recientemente, así como que no quieren la cosa, acaban de, rob de robar en plena crisis de coronavirus El cuadro Spring Garden, Jardín de Primavera, sustraído esta semana en el Museo Singer de la ciudad holandesa de Laren. Pero claro, mmm, deducción, aquí no hay que ser ni Sherlock Holmes ni, ni Watson. Si no es Van Gogh y no es eh, Picasso, ¿quién es el personaje de esta noche? La temprana muerte de Jan Vermeer. Fue seguida por más de 200 años de oscuridad. Pero a mediados del siglo XIX, los escritos del crítico Teofil Thore bürger revivieron el interés en la obra de Vermeer. Bueno, el audio que acabáis de escuchar es de Megaarte, un documental de Johannes Vermeer, el personaje que muchos de vosotros habéis adivinado. Una de las grandes curiosidades de Vermeer, por ejemplo, es que, a diferencia de Picasso, Van Gogh, que fueron muy prolíficos pintando, ellos pues hacían muchas obras. Van Gogh sabemos que como no tenía money, money pues hacía mucho autorretrato. Y Picasso, la verdad, es que sí vivió laureadamente todo su éxito, de los poquitos. Bueno, pues Johannes Vermeer, según dicen los expertos, pintó muy pocos cuadros. Eh, tiene referencia como que menos de 40. ¿Y por qué? Pues la explicación es que resulta que dice que lo, los cuadros que realizaba Johannes Vermeer eran por encargo, se lo, se lo encargaban directamente mecenas, como si tú dices, mira, me gusta mucho cómo pintas, quiero que me hagas un cuadro de mí, de mi madre, de mi novia, de yo quien yo quiera, y por eso se los pagaban bastante bien, pero claro, no, como para vivir holgadamente... Y por eso, pues al pobre no le quedó más remedio que hacer de marchante de arte, como en su momento también fue banco o hacer de cualquier otro tipo de, de, de trabajo. Uno de ellos era ayudar a su madre en una especie de tasca, en el que daban pues algo de comida, algo de bebida, y así se iba ganando algo. Bueno, el caso es que él, poco antes de morir, sí empezó a tener valores su, sus cuadros, y al final terminó, después de pasado un tiempo está considerado por los críticos de arte como uno de los mejores pintores del barroco bueno su obra en la que por eso le hemos cogido como protagonista sobre el concierto que fue robada en 1990 en el museo Isabella Garner tiene un valor de 150 millones de euros es una de las obras más caras de las que están en paradero desconocido porque a día de hoy no se sabe No se sabe dónde estás ahora. Bueno, esperemos que al menos no esté deteriorada, ni se haya perdido en algún almacén y que forme parte, aunque sea de la colección de algún fetichista coleccionista, y que está en buen recómodo y que aunque solo la disfrute él, por lo menos no esté destrozada porque la verdad es que este hombre pintaba maravillosamente. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues es Cristóbal que participó en Twitter y tiene de Nick arroba Lailosas. Así que nada, Lailosas o Cristóbal, por favor, envíanos a rosa.vientos arroba onda cero.es tu dirección y más pronto que tarde, cuando ya se acabe todo este jaleo, te llegará un detalle del programa. Enhorabuena. Para Hasta las 4 de la madrugada La Rosa los Ventos en la sintonía de Onda Cero Radio Señales del fin del mundo Las tendremos ahí con Javier Sevillano Y también vamos a tener ahora mismo El Callejón con José Manuel Esquivano La Rosa de los Vientos en Onda Cero El Callejón del Escribano. El cine, la actualidad, sende del séptimo arte. Un séptimo arte en dificultades también. Hay 3.600 pantallas de cine en España, apagadas de cuarentena. 3.600 pantallas. Pero aquí te seguimos contando esa actualidad en el callejón, como siempre, con José Manuel Esquivano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José Manuel Esquivano, hoy ha sido noticia, nos hemos enterado, a los 76 años, hoy, unos sí. años en, después en de sufrir un infarto cerebral, alguien mm. que lo ha sido todo y también ha sido director, ha sido cineasta, Luis Eduardo Aute ha fallecido y también estaba vinculado al mundo del cine, ¿no? efectivamente Bruno Aute, Luis Eduardo Aute ha sido un artista total. Se nos ha ido esta misma tarde, lamentablemente estaba muy enfermo, estaba mal, pero ha tenido que ser ahora el tristísimo desenlace, el fallecimiento de este hombre, que ha sido cantante, compositor, poeta, dibujante, artista total y también un hombre de cine, porque desde pequeño, él ha reconocido siempre que ha vivido fascinado por el cine, ha tenido una afición tremenda, le hubiera gustado ser director, bueno, fue incluso eh, trabajó con Mankiewicz, ayudante de dirección o en el departamento de, de dirección, luego, la verdad es que eh, fue capaz de, de dirigir, ha hecho pues como tres o cuatro cortos entre los años 70, 74 y 76 y luego dirigió un, un raro, difícil y yo creo que estupendo largometraje de animación en el 2001, Un perro llamado Dolor, una película en la que la base fundamental eran los propios dibujos de Aute, él se reconocía sobre todo como dibujante, como pintor era lo que más le gustaba, aunque seguro seguro que todo el mundo lo reconoce y lo recordará siempre más por sus canciones, estupendas canciones algunas de ellas incluso dedicada a su pasión, al séptimo arte, al cine. Una de ellas eh, la escuchamos, ¿te parece? Me parece fenomenal. Cine, cine, cine, cine, más cine, por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine. Y los sueños, cine son. Al fin llegó... ¿Eh? José Manuel es que bueno, sí sí. se tiene que pensar en un artista total integral que tocaba todo y hacía todo bien era Aute, es uno de ellos es fundamental en la historia de nuestro país, en la figura de Aute Yo creo que sí, hombre, acabamos de ver eh, esta temporada esta pasada temporada un documental eh, dedicado a la figura de Aute, en el que hablan todos sus amigos que la verdad es que era todo el mundo en el mundo de la cultura y del arte, porque Aute no tenía enemigos, y todos coinciden en lo mismo, en que Aute era un artista completo, a uno le gustaba más sus dibujos, sus pinturas, a otros cómo cantaba, cómo cantaba sus canciones era lo que a uno le gustaba a él mismo. Yo no quería ser cantante, quería ser dibujante y pintor, ¿no? Pero realmente, como dibujante, como artista total, como compositor, como poeta, aute, Luis Eduardo Aute ha sido, ha sido Bruno, un trozo de nuestro corazón, un trozo de la historia de España. Una historia de España que ahora se está escribiendo como se está escribiendo, lo sabemos eh, todos, pero eso no impide que, por ejemplo, 70 cines, 70 cines estén llevando las películas, el cine, a casa, ¿no? Efectivamente, de esas salas que comentabas que están cerradas y así es, es verdad. Bueno, pues está empezando a haber un movimiento, yo creo que de momento es muy interesante, hay ya 70 salas, que están eh, un poco bajo el, el contrato, bajo el control de la productora y exhibidora Contracorriente, una de las mejores distribuidoras de cine en España, como decíamos el otro día, se han agrupado en, eh, bueno, pues en, en esta idea Sala Virtual de Cine. Com. Hay que recordar este, esta dirección, Sadavirtualdecine.com, porque se han dispuesto a ofrecernos al público películas, películas de estreno en nuestra casa. Es la manera, no se puede ir al cine, tendrá que venir el cine a casa. A partir del día 6 se podrá ver La pasión en el arte, una de estas Películas de la temporada del arte de A Contracorriente. El día 8, Vivarium, una película americana muy interesante. La alegría de las pequeñas cosas, una delicia de comedia italiana a partir del día 10. Y Los profesores de Saint-Denis, una película francesa, desde el día 17 de este mes. Bueno, esta plataforma va a traernos el cine a casa, eh, conectando con... Eh, Lo que comentábamos, la sala virtual de cine.com, el precio por, la, por cada película que se pagará a los cines, a los propios cines, por si fuera una entrada, es de 6,95. Bueno, el precio prácticamente medio de una entrada en España y más barato que cualquier sala de Madrid y otras localidades. Durante 72 horas estará disponible la película por estos 7 euros eh, escasos y se podrá ver hasta en cuatro dispositivos, en nuestra Smart Televisión, en nuestros ordenadores, en las tabletas, en todas partes tendremos la oportunidad de ver eh, estas, estas películas. De momento llegan estas cuatro películas de estreno, pero yo creo que lo importante es precisamente eso, que el cine de estreno no se detiene, que llega a nuestra casa y es la única manera en que podamos sentir vi que vive el cine eh, delante de nuestros ojos si no en la calle, en casa una de las cosas que ha hecho el mundo del cine es en viajar en el tiempo eh, tenemos que pedir a algún director que nos haga un viaje en el tiempo pero a 2020 sí. no, ¿eh? Efectivamente. Pro prohibido, ese año está prohibido. <ríe> sí, creo que sí, lo tendríamos que saltar. Bueno, vamos a hablar un poquito contigo de los viajes en el tiempo. El mundo del cine se ha encargado mucho de eso, nos lo ha presentado en diferentes películas, vamos a hablar de algunas de ellas, vamos a hablar de cómo ha presentado ese viaje en el tiempo. El mundo del cine, por ejemplo, con esta película, con La Máquina del Tiempo. La próxima sala es la de Antigüedades. Comprobad que tenéis los microescáneres listos para descargar. Eh, Tommy, si vuelves a hacer eso, te resecuenciaré la ADN. Pórtate bien. Anda, pasa. Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarle? Videocult. Estoy aquí. Área de interés. Háblame de la máquina de tiempo. La escribió H.G. Wells en 1894. La adaptó George Fall para el cine y Andrew Jade Webber para un musical que se representó en Broadway en 23 eso. años. ¿Quiere oír unos fragmentos del musical, no? There's a place called tomorrow. Gracias, ya es suficiente. ¿Desea algo más? Yo creo, José Manuel, que el sí. libro de H.G. Wells sí. ha sido bueno. uno de los más llevados al mundo del cine en diferentes sí, sí, sí. momentos, por diferentes directores, en diferentes circunstancias. Por supuesto que sí, es uno de los argumentos más repetidos en la historia del cine, una novela que nació justo cuando nacía el cine también. Este tráiler corresponde a la peli de Simon Wells de, del año 2002, la que protagoniza Guy Pearce, con Jancy Arias, con McCready, con Jeremy Irons que es el, el jefe de los Morlocks, esa terrible raza que aparece por ahí y hacen incluso referencia en esta película, pues a, a, al libro por supuesto, y también a la película anterior la que protagonizaba a Rod Taylor con el mismo título de La máquina del tiempo, se llamó aquí El tiempo en sus manos, bueno la historia es la misma es un científico, este Alexander, que el hombre pues, eh, está eh, centrado en sus experimentos, eh, lo que quiere es demostrar al mundo que se puede viajar en el tiempo y sobre todo está muy empeñado desde el momento en que su novia fallece eh, en un eh, homicidio realmente estúpido. Él está con la novia, los atracan y eh, cuando trata de defender a la chica que la quiere robar el, el ladrón, pues eh, con el cuchillo, casi, casi, casi hasta sin querer, pues la mata. Tratando de recuperar la vida de su novia, eh, Alexander inventa una máquina que le lleva en el tiempo, le lleva en el tiempo al pasado justo al mismo día en que murió su novia y no, y no consigue impedir el crimen, entonces se da cuenta de que tiene que ir un poquito más atrás, pero le da al botón equivocado y se lanza pues algo así como al año 600 y pico mil por la tarde, ¿no? Mm. Y cuando llega allí sí. la tierra está hecha polvo, la luna también, en fin, hay unas razas Eh, están los Eloy, los Morlocks, bueno un, una transformación completa del planeta Tierra y a partir de ahí una serie de aventuras en algún momento yo creo que llegan a ser un poco dislocada porque uno de los viajes ya mmm, llega hasta el año mmm, 600 y pico millones por de Cristo, por supuesto y entonces, bueno. pero en fin, la película eh, tiene su interés por supuesto porque está basado en una novela inmortal y porque además es una versión pues un poquito más moderna con los medios que hay ahora o hace 10 años, 20 años para hacer estas películas realmente es un rato de entretenimiento y es una de las maneras yo creo en las primeras a partir de, de, de la novela eh, de The Welsen que se demostró Esa idea, esa posibilidad de idea, mmm, bueno, no muy científica creo yo por el momento, de viajar hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Y además eh, yo recuerdo que en el libro le daba la manivela, ponía 4.315 y la máquina iba ese año. Como sí, si fuera sí, tan sí, fácil, ¿no? Pero bueno. Efectivamente. Sí. Lo que pasa es que, bueno, al final hasta él mismo eh, bueno tiene que intentar dominar a esa máquina que se le revela con esos saltos en el tiempo. no la, la novela es estupenda y las películas yo creo que son por lo menos, por lo menos, entretenidas, que para este tipo de, de cine es lo, lo que se tiene que pedir. ¿no? Una película estupenda ya es un clásico. La película El planeta de los oh. Has sí. sentencia Por el momento sus dos amigos y protectores simios quedan en libertad provisional Pero pronto serán juzgados por herejía ¿Y qué me pasará a mí? <ríe> Su caso sirvió de pantalla En cierto modo ha prestado un servicio al Estado Dado que nos ha hecho posible acusar a Cira y a Aurelio Y ahora el tribunal le ha puesto bajo mi custodia Para que disponga de usted ¿Se da cuenta de lo que esto significa? ¿Mm? Enseñaremos ciertas operaciones. El planeta de los simios, José Manuel, es bueno, una película importantísima bueno, en la historia del Importantísima. De cine. Yo creo que el planeta de los simios... No, no hay más que pensar en las veces que se ha vuelto a llevar a la pantalla el planeta de los simios. Yo he contado hasta siete, de manera que es un, un auténtico filón. Esta es la primera, el planeta de los simios, del año 68, de Franklin Shaffner, Con Charlton Heston, naturalmente, nada menos. El mejor momento de Charlton Heston, con Roddy McDowell, con King Hunter. Bueno, ese año 1974 y la nave espacial eh, que manda el, el Charlton Heston, el coronel Taylor, pues sufre un accidente y la nave se hunde en un lago. Y cuando consiguen salir de allí ellos piensan que han pasado dieciocho meses en el espacio, año y medio hasta que han vuelto a caer a la Tierra pero resulta que donde han caído es a un planeta en principio desconocido que se encuentra en el año 3.978 ahí es nada ¿no? Bueno, toda la película gira en torno a esta nueva raza que puebla la tierra una raza de simios super evolucionados, ante los cuales estos pobres humanos humanos del antepasados pues son una especie de ratas de laboratorio ¿no? una aventura realmente extraordinaria y además yo creo que con un final modélico, ¿no? por si alguien no se acuerda no lo vamos a recordar pero esa escena final en que el Charlton Heston y los tres o cuatro que escapan montarse los caballos a través de aquella playa inmensa, que encuentran lo que se encuentran, es uno de los finales más épicos y más extraordinarios de la historia del cine, y la película, como digo es la cabeza de serie de toda una serie, a su vez de películas, que yo creo que no ha terminado porque la historia del planeta de los simios con una u otra versión, el principio el final, las batallas, la guerra, la conquista todo lo que se quiera contar es una historia que no va a terminar nunca Para bien, además, porque yo creo que es muy entretenida. Fíjate, yo leía esta semana un libro en donde se contaba una anécdota sobre el rodaje de esa película, una anécdota, bueno, de un rodaje en el que participaron miles de personas, miles, muchas miles, personas, sí. y contaba Sharon Heston, eh, contaba que la influencia de los grupos, eh, lo importantes que son, las personas que hacían de humanos en la película y los que hacían de simios, bueno, sí. pues comían y cenaban en grupos diferentes, o sea, hasta ese punto ¿eh? no me extraña nada, ¿eh? no me extraña nada porque además es una película, esta primera es una película en la que prima la naturalidad, todavía no había los efectos digitales de las últimas películas de Tim Burton no realmente se puede hacer cualquier cosa, en aquel momento verdaderamente la, la, los figurantes eran figurantes de verdad y seguro que sí, que estarían tan imbuidos en, en su propio papel que ni siquiera se trataba, no fuera a ser que aquellos simios se lo fueran a comer a los humano, ¿no? Es curioso, sí. ¿Otra película? Otro trailer que escuchamos, El Viaja en el Tiempo. En este caso es el de Midnight in Paris. Mira, es, esto es increíble. No hay una ciudad igual en todo el mundo. Estás enamorado de una fantasía. Estoy enamorado de ti. ¿A qué hora llegaste anoche? Oh, muy tarde. Seguramente haré otra pequeña excursión esta noche. Y corriendo. Ha estado paseando por París. ¿Por qué por las noches? ¿Así? Recoge ideas. Ah. ¿Y por qué no están arreglados? He estado escribiendo. ¿Qué te... Viste, si yo creo, José Manuel, que si preguntáramos a la gente mm. a dónde quiere ir en un viaje en el tiempo, muchos, muchos dirían esto, dirían París. Pues seguramente, desde luego yo el primero. Y si es al París de los años 20, de los años 30, al país de los artistas, el país de Montmartre, pues muchísimo más. Esta es la historia que cuenta aquí Woody Allen eh, en Midnight in París, una película que protagonizan, atención, Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates, Michael Sheen, Carla Bruni, Mario cotillar, lea si incluso Adrián Brody, que hace de Dalí porque es la historia de un matrimonio joven eh, que van a París pues eh, en un viaje de placer, llegan allí los padres de ella también, en fin, se reúnen allí todos. Este protagonista pues sale por las noches, desvelado, pasea por París, esas callejas de, de Montmartre, del barrio latino, de repente entra por una puerta y entra por una puerta que le conduce algo así a como un siglo antes, o casi casi un siglo antes. Allí están todos, ahí están todos los grandes de la bohemia de París, y este hombre no sale de su asombro de poder conocerlo a todos claro cuando sale de la sala y vuelve a su casa y vuelve al día y vuelve a la vida eh, normal prácticamente nadie lo cree cómo se va a creer que ha viajado en el tiempo solamente con pasar por una calle nocturna una calle de París ¿no? pero esta es la historia de, de woody Allen una historia realmente encantadora midnight en París es una de esas pequeñas delicatetes que de vez en cuando con las que de, de vez en cuando woody Allen nos regala nos obsequia una película absolutamente deliciosa en la que todo el mundo lo pasa tan requete bien no digo ya los espectadores, que también, sino los intérpretes, que eso transpira por la pantalla y se crea una atmósfera verdaderamente especial. París del 1920 o del 2020 es un auténtico lujo, un sueño, para viajar en el tiempo y para quedarse allí. Y si los espectadores lo pasaron bien y lo pasan bien con una película sobre el viaje en el tiempo, esa es como esta, Regreso al Futuro. ¿Quién eres? ¿Eres George McFly? ¿Sí? tú quién eres? Soy del futuro. ¡Eh, papá! ¡George! ¡Eh, de la bicicleta! Es un guayer. Marty, lo siento, pero me temo que estás atrapado aquí. El sábado por la noche te enviaremos de regreso al futuro. Esto es más grave de lo que pensaba. Creo que tu madre se siente amorosamente atraída por ti y no por tu padre es una de las películas de José Manuel que presenta bueno, en clave de humor todas las sí, paradojas que son muchas en del viaje en el tiempo Efectivamente, no hay paradoja temporal como esta. Estos son, Bruno, yo creo, palabras mayores. Regreso al futuro del año cinco, el mejor momento de Robert Zemeckis, el mejor momento también de Michael J. Fox, que luego el hombre pues ha languidecido por la enfermedad. Christopher y yo, estos son los inolvidables protagonistas de esta historieta. En el año 85, 1985, cuando el joven Marty McFly, pues lleva una vida más o menos anodina, tiene su novia, tiene sus eh, eh, amigos, tiene su vida en el instituto donde el director le tiene una manía verdaderamente espantosa y tiene un amigo, un amigo que es un, una especie de profesor chiflado, este Emmett Brown, el profesor Brown, que le dice, mira, vente a probar esta máquina que he creado o este este coche, es un fantástico, un, un DeLorean, ¿no?, que con el que se puede viajar pues al futuro. Bueno, naturalmente pasan una cantidad de cosas tremendas para que este Marty McFly se vea obligado a meterse en el coche y salir a toda pastilla, pero nuevamente vuelve a darle mal a la maquinita y se eh, traslada no al futuro, sino al prácticamente 30 años antes, 30 años antes, justo al momento en que su padre y su madre se van a conocer y pudiera ser, pudiera ser que novios que son no llegaran a casarse. Y claro, Martin McFly se asusta muchísimo porque dice, bueno, si estos señores no se casan, yo no voy a nacer, no voy a poder siquiera volver a mi época en algún momento. Bueno, el viaje al futuro, el regreso al futuro de Robert Zemeckis, que tuvo, como todo el mundo sabe, dos, eh, dos capítulos posteriores, los tres están bien, pero este primero verdaderamente es una delicia, divertido entretenido, original fantástico, como digo, el mejor momento de Robert Zemeckis, un director que ha hecho películas muy divertidas y muy interesantes, otras un poquito más flojitas pero aquí en esta, está en toda su salsa, yo creo que el Regreso al Futuro es el paradigma, en clave de humor si quieres, pero el paradigma de la película de viajes en el, el tiempo La verdad es que si el cine es fantasía si el cine es de soñar, si el cine es de tener imaginación, los viajes en el tiempo han sido su mayor expresión eh, José Manuel, ¿tú qué viajarías? ¿Hacia el pasado o hacia el futuro? Porque yo creo que ahora mismo hacia el presente no viajaría, no viajaría a nadie, ¿eh? Yo, desde luego viajar a mañana para eso no. yo ya lo voy a hacer mañana cuando me levante No, yo viajaría al futuro, Bruno. Sí. Estoy absolutamente convencido de eso sí. sí, porque el futuro yo creo que siempre es mejor Bruno. Y es que ahora mismo hay mucha gente eh, no es una crítica, ¿eh? Pero hay mucha gente que está viajando al pasado. Yo ya lo sabía. Sí, Yo haría sí, esto. Sí, sí. Qué, sí, qué sí. terrible, ¿eh? Está siendo. Eh, los, bueno, ¿por eh, porque... los viajeros al pasado, <ríe> hay muchos, ¿eh? Hay muchos y muchos. Los, los capitanes que, como, a posteriori, jolines está lleno el mundo. Todos tienen la receta, qué lástima que no hayan tenido eh, voz y voto un poquito antes, ¿no? No, no, la, la, los problemas hay que afrontarlos en el momento que se producen, no se puede ir al pasado, hay que afrontarlos cuando llegan y sobre todo hay que esperar y hay que creer en el futuro. Como yo digo siempre en estos días y en estas fechas, esta película que estamos viviendo, Bruno, tendrá final feliz. Y por supuesto el cine es eco de estas fechas, ¿no? Sí, hombre, eh, naturalmente que evidentemente que sí, eso es lo más importante es que estamos viviendo en nuestro tiempo, que se ha vivido hasta ahora en el siglo XXI, sin lugar a dudas, y sí. evidentemente antes o después el fin es araico de lo que está ocurriendo y de este momento, eh, el confinamiento en todo el mundo, la mitad de la humanidad, un tercio, lo que sea, 3.000 millones de personas las que sean, pero el fin es araico de lo que está pasando en la Tierra sí. en este instante. Estoy seguro, naturalmente que sí. Y en ese sentido, fíjate, solo lamento no poder viajar al pasado por una vez y recuperar a Luis García Berlanga Ese sí que haría la película oh, del confinamiento. Sí, sí. Estoy, estoy convencido. José Manuel, es en siete días seguimos hablando y seguimos hablando de cine contigo. ¿Te parece? Me parece fantástico, Bruno. Aquí nos oímos. Chao. En onda cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo Señales del fin del mundo con Javier Sevillano Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas chicos, ¿cómo estáis? Hola, superviviente ¿Cómo estáis? Pues eh, estaba escuchando el programa y ese trocito de canción de Luis Eduardo Aute sobre el cine, que evoca toda una época maravillosa del cine. Fijaros que en el trocito que habéis puesto, ya dice aquello que todo en la vida es cine y los sueños cine son, pero además en otro trozo, en otra estrofa de la canción, también él decía, pido perdón por confundir el cine con la realidad. Uh -huh. Lo clavo Desde luego que sí <ríe> lo clavo el gran aute Sí, sí, sí eh, una, Luis Eduardo Una, una partida importantísima para pero, pero ha aportado muchísimo la cultura muchísimo para la Al cine, a la, la país, música, a todo un, un hombre polifacético Un hombre casi del Renacimiento Sí En, en, en época actual pero bueno, vamos a lo nuestro ¿no? que va, son estas señales del fin del mundo que nos atenazan que nos pero hablan nosotros... esta noche de las áreas protegidas las eh, pero áreas que protegidas, son valen para bueno, pues bueno, pues que, que un eh, poco... Javier, que una señal del fin del mundo es también el fallecimiento de Aute <risas> sí, bueno, sí, que gente, personas como, como él eh, nunca sobran desde luego en ninguna época, evidentemente bueno, pero nosotros vamos a hablar eso de las áreas, esas zonas naturales que supuestamente están protegidas. Fijaros que a finales de, del año pasado, en el mes de octubre, España se comprometió a declarar nueve, nueve, concretamente, nuevas eh, zonas aéreas, eh, sí, eh, áreas, perdón, no aéreas, nuevas zonas eh, o áreas marinas protegidas antes de 2024. Era un, un proyecto que estaban, ya están plenamente identificadas dentro del programa Life Intermares, que está coordinado por la Fundación Biodiversidad Si queréis, luego al final, si nos da tiempo, las, las eh, revisamos todas un poquito, por lo menos las enumeramos, pero vamos a hablar en, en términos más generales, no solo de las zonas marinas protegidas, sino de las zonas también eh, terrestres protegidas, que junto con las marinas son, digamos, el vergel de la biodiversidad en, en, en la Tierra. Eh, eh, se protegen de forma eh, con leyes eh, internacionales y demás, precisamente porque son eh, para dotar eh, a determinadas zonas de una biodiversidad y también porque son evidentemente una zona muy importante para mitigar el cambio climático. ¿no? Y eh, evidentemente en estas zonas que están protegidas Ha, ha habido unas, una serie de estudios normalmente se han estudiado simplemente los bosques y no todos los, eh, las zonas naturales protegidas son bosques también hay zonas marinas como hemos comentado al principio y, y también otras zonas terrestres que no son bosques pero la, la mayoría siempre los, los estudios que se habían realizado hasta el presente eran siempre eh, bosques y, eh, y estos estudios habían demostrado que las áreas protegidas en, efect, en efecto ayudaban a proteger la eh, deforestación de esas zonas ¿no? pero eh, en el año pasado hubo un, una publicación en una de estas revistas de, de sabios y que tiene así como un, un nombre de estos muy largos en inglés pero en, en español más o menos son bien decir es que eh, actas eh, de la academia nacional de ciencias en el reino unido y este estudio está, ha estado comandado por un eh, profesor un, un, un profesor universitario de la universidad de Cambridge y eh, lo que han eh, estudiado, lo que no habían eh, eh, otro tipo de áreas también naturales protegidas, ¿no? que no son específicamente los bosques. Han, han eh, cruzado datos y han recopilado datos de 12.315 áreas protegidas en todo el mundo, entre los años 1915 y 2010, es decir, durante 15 años. ¿no? y eh, han, Después de cruzar datos, de bueno, eh, datos de satélite, y datos también terrestres han llegado a a unas conclusiones un poco decepcionantes sobre estas áreas eh, protegidas naturales ¿no? y es que mm, eh, en, en, en estos estudios de datos han comparado las luces nocturnas de esta, por media, medio, mediante visión de satélite e imágenes de satélite eh, las luces nocturnas que hay en estas zonas eh, eh, naturales protegidas y también la agricultura que hay en estas zonas o alrededores de estas zonas ¿no? y evidentemente también durante todos estos años han recopilado datos de los censos y de los eh, rendimientos de, de los cultivos de esa agricultura que ha habido que, que, que hostiga a estas zonas eh, naturales ¿no? y eh, con ello han eh, evaluado el nivel de invasión humana sobre estas áreas en estos años ¿no? ¿Cómo lo han realizado? Pues ellos han, han eh, comparado cada píxel que, que, de las fotos, de las imágenes del satélite que aproximadamente eh, eh, cada píxel son 64 kilómetros cuadrados de las imágenes obtenidas de este satélite y las han eh, eh, comprobado, las han eh, eh, con similares Pero de zona terrestre eh, en estado de, de no conservación, es decir, de zona eh, que teóricamente no tiene este área de protección y en el cual la actividad humana es, digamos, normal. O sea, Sacan estas... haciendo comparativas. Sí, comparativas exactamente, con todo este tipo de datos. ¿No? Y eh, sabéis que en estas zonas, la actividad humana está muy restringida, precisamente para favorecer la diversidad de la forma más eh, salvaje o agreste posible. ¿no? Bueno, eh, se, se, se permite muy poca actividad y solo a las poblaciones locales que eh, históricamente han eh, vivido en esa, en esa zona. ¿no? Bueno, lo que han demostrado estas, estas, eh, este, este estudio, lo que las, consecu las eh, consecuencias de este estudio en la publicación es que eh, todas prácticamente o muchas de estas áreas naturales han eh, sufrido aumentos de la presión humana en, en este periodo de 15 años estudiados. Sin embargo, en todo el hemisferio norte y en Australia los estudios se han demostrado que por lo menos allí sí son efectivos este el que estas áreas naturales estén protegidos, pero prácticamente son las únicas áreas en todo el mundo en las que se ha demostrado la efectividad de declarar a esas zonas eh, naturalmente protegidas. En regiones como América del Sur, el África Subsahariana y Asia Sudoriental que es, digamos, eh, la, estas tres zonas en eh, donde mayor más eh, biodiversidad hay en el mundo, donde más rica es la biodiversidad y eh, además eh, también, curiosamente, donde algunas de sus comunidades humanas son más pobres. Por resulta que la presión de la actividad La eh, actividad humana en estas, en estas eh, áreas de estas zonas eh, ha sido significativamente mayor, han demostrado este estudio, que ha sido significativamente mayor en promedio en comparación con otras áreas en, en todos estos años. Es decir, eh, han visto un vínculo entre el aumento de la invasión humana en, esta, en, en, en, en, en estas áreas protegidas y eh, eh, las naciones con menos carreteras. Han establecido que las naciones con menos carreteras han aumentado el, el, el, el, la invasión humana en las zonas eh, eh, naturales protegidas. Y además o sea que, que si no es de una forma es de otra. Pero es hacen, de otra, exactamente. Claro. Y además, curiosamente, corresponde también con que estas poblaciones están en la parte baja del índice de desarrollo humano, es decir, en el, en el rango más, más, más bajo. ¿no? que, que en, en, en otras zonas de África oriental y central, por ejemplo, los, los pastizales eh, subsaharianos, eh, las tierras del cultivo eh, han invadido casi el doble eh, que en zonas no protegidas. Han invadido en las zonas protegidas el doble, es decir, se ha desarrollado el doble más actividad Eh, agrícola que en las zonas no protegidas y luego diremos eh, el en los manglares africanos la presión agrícola ha aumentado un 13% más dentro de estas áreas pro, eh, protegidas ¿no? en, en el sudeste asiático ¿qué ocurre con los pastizales? pues que eh, la presión eh, de la agricultura había aumentado un 8% en estas áreas eh, protegidas en comparación con estas otras zonas similares no protegidas y lo mismo ocurría en zonas boscosas la América eh, del Sur excepto el Amazonas. ¿Pero por qué? no hay, no hay controles? No, ahora de ahora, ahora vamos a ver un poco las zonas que han estudiado y luego inmediatamente vamos a ver el por qué. Decíamos que en América del Sur eh, las zonas boscosas lo ocurrió igual, eh, particularmente las, de, las que están fuera del, del, del Amazonas. El estudio llega hasta 2010, evidentemente, desde 2010 hasta ahora, y más con Bolsonaro eh, como dueño y amo del Amazonas, pues evidentemente esto ya no se cumple, porque el, el estudio acabó cuando acabó, en, 2000, en 2010. Lo, lo que ocurre es que mmm, la agricultura, fundamentalmente, es la fuerza impulsora que hay eh, presionando a estas áreas protegidas, particularmente en las zonas de, de los trópicos, ¿no? O, o sea, sea es un, esas áreas, eh, ya les Con lo que tenían encima llega claro. bolsonaro y llega buena velocidad exactamente sí. el, el estudio no revela específicamente las causas. Pero los investigadores, eh, con el profesor Geldman al frente, sí sospechan o sí creen o intuyen lógicamente que hay un, cre un rápido crecimiento de la población de alrededor e incluso de de esa de de en el interior de esas áreas protegidas y, sobre todo, sobre todo, que hay una falta de fondos de mantenimiento, una falta de, de, de fondos económicos de mantenimiento de esas áreas protegidas y unos niveles muy altos de corrupción. Además, Esas áreas son eh, zona mm, eh, eh, muy vulnerable para, para eh dedicarlas a, la, a, a a actividades agrícolas porque las zonas desprotegidas exteriores ya están saturadas de agricultura, ya están cultivadas, entonces las nuevas zonas tienen que ser o, o son, lógicamente, las zonas protegidas. Que, Por esa protección que deben, que tienen, no debían de dedicarse a esa cuestión. Pero eh, la presión del crecimiento de la población, la corrupción y también otro factor que, que destacan, el que haya eh, forasteros, eh, gente foránea oportunista, que como estas poblaciones son, eh, eh, ya hemos indicado, están en el, en el rango más bajo del índice del desarrollo humano, de, de ese índice que, que manejan las organizaciones internacionales, pues son eh, fácilmente mm, arrinconables por forasteros oportunistas, mm, con eh, desalmados que mediante la corrupción acceden a, estos, a, estas, a estas zonas protegidas para digamos hacer como ocurre actualmente en el Amazonas y en, en, en otro tipo de bosques, hacer de su capa un sallo en, en, estas, en estas cuestiones ¿no? las ambiciones que había de, de, de proteger el 17% de la tierra para este tipo de, de fines a finales de esta década pues están un poco en el aire incluso eh, También en una próxima reunión que se va o se iba a celebrar en China próximamente se hablaba de que en vez del 17 a ver si podía ser el 30% de la superficie de, de, de terrestre, ¿no? Pero bueno, con, todo esto que está ocurriendo pues los fondos como ya comentamos la semana pasada o eh, hace un par de semanas eh, los fondos para toda la cuestión de cambio climático y tal están un poco en el aire claro. porque hay otras urgencias que, que resolver eh, no solo sanitarias sino también de reactivar la economía al 100% con lo cual mmm, los temas dedicados al a medio al medio climático pues van se van a ver sensiblemente afectados no sé si sí, reducidos fíjate, pero desde que comentamos contigo señores del fin del mundo algunas cosas eh, infinidad de asuntos y en ningún caso dijimos señores del fin del mundo, pues las pandemias, y la verdad fíjate, es que las pandemias están jorobando ¿no? que históricamente eh, la humanidad siempre se ha enfrentado a ellas y nosotros creíamos tener todas las Todos armas que no nos iba a pasar. Y, y es curioso, yo el otro día veía Eh, eh, una pandemia bueno la, la pandemia de la gripe española no de, de, de, de 1918 de exactamente pues eh, que los medios de defensa corporales eran prácticamente los mismos es decir una mascarilla Y, ¿Sí? y comparaba imágenes, sobre todo de los sanitarios, una mascarilla que de 14 1918 con mascarilla y, y a día de hoy seguimos con las mascarillas. Bueno, acordaros decir, de, de, de la película de Trece monos, que, sí. que es en lo mismo, lo sí. que pasa que es algo premeditado, de un virus que se suelta, pero lo aprovecha igual, según está viajando la gente, para que lo transmita rápidamente y ahí ya es. terminan Apocalipsis. Bueno, pues si os parece os voy a, a detallar rápidamente las nueve, lo, lo que hemos comentado al principio, las nueve eh, nuevas eh, zonas marinas protegidas que España pretende eh, poner en marcha antes de 2024 Mira, son los bancos y gargantas del Mar de Alborán el oeste del Estrecho de Gibraltar el este del lugar de, de, de un lugar de interés comunitario que es el oriente y el sur de Lanzarote, de Lanzarote y Fuerteventura el Estrecho de Gibraltar, las Islas Chafarinas, la costa central catalana, los montes submarinos del sur del canal de Mallorca el sistema de cañones submarinos que va desde Cabo Tiñoso hasta el Cabo de Palos en la, en la costa murciana y el sistema de cañones tributarios de Cabo Bretón. estas son las nueve zonas marinas que próximamente verán protegida su biodiversidad si todo sigue su cauce normal. Son áreas eh, protegidas, eh, poco efectivas, eh, pero es importante que estén ahí. Esas áreas eh, protegidas hay que fortalecerlas. Señores del fin de mundo, Javier Sevillano, Javier, muchas gracias. Hasta A vosotros, mañana, Más cosas en la rosa, los vientos, ahora tiempo para vuestros eh, relatos. El que escuchamos esta noche se titula, se llama, Tren. La lluvia había cesado, aunque se notaba su rastro en las ventanas del tren. Pedro era un joven estudiante de arquitectura que se dirigía a casa viajando cómodamente al no tener que compartir asiento con otros pasajeros. A esas horas pocas personas viajaban en el tren. Daba gracias a que no le hubiera pillado la breve pero intensa tormenta. Sintió un escalofrío al pensar lo que la tormenta podría haber hecho con los bocetos del hotel que había diseñado para una de las asignaturas más exigentes de toda la carrera el trayecto hasta casa era largo no le importaba era una buena excusa para leer algún libro escuchar la radio o por qué no, echar una cabezadita el cansancio acabó pasándole factura y sus ojos se fueron cerrando el frenazo del tren en una de las estaciones lo despertó medio adormilado se fijó en dos chicas que subían al vagón ambas eran muy guapas pero no lo suficiente como para derrotar a Morfeo que una vez más lo volvió a vencer El ruido del tubo donde guardaba sus bocetos lo volvió a despertar cuando cayó golpeando el suelo. Rápidamente, y sin saber bien dónde se encontraba, se levantó a perseguir al dichoso tubo, que rodaba como si tuviera vida propia por el pasillo del vagón. Este tubo está vivo. Pensó. Cuando volvió a su asiento, se dio cuenta de que un anciano estaba sentado justo enfrente de donde lo estaba él. Hola, joven. Lo siento. Creo que he tirado tu... tu... eso. No pasa nada. Dejó los bocetos en el asiento libre que quedaba a su derecha y se fijó en que ahora veía perfectamente a las chicas. Consultó su reloj. Cinco minutos para llegar, pues sí que he dormido, se dijo Pedro. El anciano lo miraba fijamente como esperando que comenzara una conversación que, por supuesto, Pedro no tenía ni la más mínima intención de iniciar. Por Dios, que no se ponga a hablar, que no se ponga a hablar, rogaba Pedro para sus adentros. No puedo hablarle, joven. ¿Perdón? Me preguntaba, joven, si podía hablar con usted. Pedro titubeó. Claro. Ya me extrañaba. Mi hija está triste, ¿sabe? Desde que me fui no es feliz. Llora constantemente. No tiene a nadie que le apoye y... Lo siento. Y había pensado que tal vez usted podría hablar con ella. Me, me siento halagado, señor, pero tengo novia. En la cara del anciano se reflejó un atisbo de sorpresa. Creo que no me ha entendido, joven. Lo que le pido es que hable con ella y le diga que estoy bien. Que he vuelto a ver a su madre y que sea muy feliz. Que no se preocupe por mí y que sea fuerte. Las palabras del anciano recorrieron el cuerpo de Pedro dejándole helado. Rápidamente empezó a recoger sus pertenencias mientras se disculpaba con el anciano. Lo siento, señor, pero es que ahora estoy muy ocupado, ya sabe, los estudios... ¡Ah, mi parada! ¡Que tenga suerte! Se alejó sin mirar atrás. Aún notaba cómo su cuerpo temblaba nervioso a causa de las palabras del anciano. ¿Habían sonado tan extrañas? Impaciente por bajarse del tren Permanecía apoyado en la puerta Sin mirar atrás ¿Estás bien? ¿Estás un poco pálido? Pedro se giró Y vio a una de las chicas Que hacía poco había subido al tren He tenido una conversación un poco rara Con aquel anciano ¿Qué anciano? Pedro miró los asientos Que había ocupado momentos antes Estaban vacíos No había rastro del misterioso anciano Por ninguna parte Extrañado Balbuceó Ah, había un, un anciano allí, conmigo no, no he visto a nadie contigo Pedro sintió nuevamente un escalofrío recorrer su cuerpo Todo era muy extraño Tal vez tu amiga lo haya visto ¿Qué amiga? Pedro, ya completamente nervioso Miró por todo el vagón buscando a la compañera de la chica con la que hablaba Pero no logró verla Sin embargo, al observar la carpeta que llevaba apoyada sobre el pecho Vio una foto en la que aparecía Esta chica ...no le dio tiempo a decir nada más... ...ya que la joven... ...visiblemente furiosa... ...lo abofeteó... ...mi amiga murió hace seis meses... ...la chica se marchó en dirección a otra puerta... ...mientras él intentaba reaccionar... ...todo lo que había pasado en ese viaje... ...era sumamente extraño... ...finalmente llegó a su parada... ...y Pedro se quedó petrificado... ...cuando se abrieron las puertas... ...y vio la estación repleta de gente... ...como no lo estaba ninguna noche... Todos los allí presentes le observaban, todos los allí presentes le esperaban, todos los allí presentes estaban muertos y necesitaban algo de Pedro. que ha llegado la rosa de los vientos eh, por esta noche, una noticia os comentamos, eh, una noticia que da el Ministerio de Asuntos Exteriores de España que anuncia que Turquía ha desbloqueado los más de 150 respiradores eh, que había requisado, el material había sido comprado por Castilla-La Mancha bien. y por eh, Navarra pero finalmente parece que ese material, ese material sanitario va a llegar a nuestro país. Y además las empresas que hay aquí en España que también lo están haciendo, o sea que... Eh... Aunque vaya muy lento, vaya casi como con goteo, pero por lo menos poquito a poco. A ver si ya también llegan muchísimos test y también muchísimas mascarillas y se hace un, un uso continuado de todo esto. Ya sabéis que Onda Cero se está informando de todo lo que está ocurriendo. La información a cada minuto en Antena y también en la página web en OndaCero.es. Nosotros en La Rosa del Viento se vuelve mañana a partir de las doce y media de la madrugada, eh, es. una hora menos en la comunidad de Canaria. Muchas gracias, quedaos en la sintonía de Onda Cero. Mañana más.